Sobre la hora Con Mauro Federico y Carlos del Ferrari. Todos los sábados, desde las 8 Periodismo con nombre y apellido Sobre la hora Lejos de los monopolios Cerca de la gente Comienza como un susurro Los rollos del mar muerto La historia oculta del quinto evangelio mundo publicado Un viento de libertad, un viento de justicia. Yo no sé por qué no hacen una movilización a los tribunales de Mercedes y piden la renuncia de la fiscal. El soldado sin patria. Ya saben cómo se llama y ya saben... ¿Qué es capaz? 42 km 42KM Maratón, Maratón Internacional en Rosario Mario. Una carrera contra el tiempo La última 24 horas, dos bananas y no te cocido ¡Corre, pobre, corre! El único desafío que tenemos es inventar o perecer ¿Qué tan duro serías capaz de luchar? Y allí en medio de perros arnosos, de arañas, de cucarachas, de humedades eternas de lugares en donde falta el agua potable y donde, entre otras cosas, sobra el estiércol allí entre seres que no son seres humanos en la bestialidad que quieren que sea la regla de todos los días en la sociedad, los herodes contemporáneos sabiendo que son rebeldes contra centuriones que no quieren que ellos tengan su nivel. A llegar. Tengo miseria, duda. ¿estás dispuesto a sacrificar por lo que crees? Somos capaces de poder construir un futuro distinto al presente que generalmente nos acorrala en ciertas angustias. Saber que nosotros tenemos que ser protagonistas de la historia para cambiar la realidad y que el futuro sea nuestro. No depender de cuestiones milagrosas que pasan muy pero muy lejos y vaya a saber si pasan. Creo que la esperanza está allí, en saber que nosotros tenemos que ser protagonistas de aquello que queremos. De pie, de pie. Qué por, por favor, ah, de pie. Sí, señores. ¡Qué regalo! Lo tenemos acá, vivo. Está acá, está acá, sí, está sí, acá. Sí, sí. Por favor, esto, esto primero esto el hay que subir. Ah, con medalla. Con ¿sí? medalla, miren ¿sí? esto, <risa> por favor. Una foto y al Facebook, esto, por favor. Aparte, medallón. No, mirá la medalla que se ligó. Mirá, 42 carros, salió 2013. trece. No, No se rompe, <risa> encima de verdad. Una maravilla. Del Frade del fraude, estás vivo no, eso fue lo primero que me dijeron los socialistas <risa> nosotros lo querían hacer maratón se todos los días <risa> claro. Ay, qué hijo de puta pero impresionante cuando, a ver, eh, repasemos porque el público se renueva, diría sí. Doña Mirta Qué hermosura la compaginación ¿eh? este, sí, hay, que subir, este hay que subirlo solo al Facebook por el Muy programa lindo. ya mismo Cuando el sábado pasado nos despedíamos de Carlos del Frade... Nos despedíamos. Realmente, <risa> realmente nos despedíamos con la incertidumbre de si íbamos a volver a tenerlo aquí. Porque indudablemente su participación en la maratón de 42 kilómetros... A ver, habría que ser eh, cultores de un buen español y de un buen castellano diría la maratón. Porque las maratones son de 42 kilómetros. Sí. Si querés aclarar Ay. que es de menos, tenés que aclarar. Pero si no, en la maratón de Rosario del otro día, a nosotros nos hacía sospechar... Que no, que no lo íbamos a volver a tener acá O sea, que se nos iba Que era la última vez que íbamos a hablar con él Y venimos siguiendo las alternativas de esa carrera Que arrancó, ¿a qué hora, del Delfreden? Arrancó a las 9 de la mañana Del domingo Del domingo Bien eh, el primero el primero el que ganó la maratón fue un, fue un colombiano que llegó a qué hora aproximadamente 2 <ríe> horas 20 después o sea 11 y 20 el tipo ya estaba a las 12 estaba bañado en su casa Como comiendo, comiendo fideo, claro 2 claro. decir... horas y 20 Delfrade vos a qué hora llegaste llegué 14 Cat... 14,59 53 segundos. O sea, tardaste para hacer exacto horas 59 minutos 53 segundos. Y llegó alguien después que vos, no. Sí, llegó ah, alguien más. Era... Alguien ah, más descalificado había sí, fue, descalificado. 1838. Descalificado. 1838. Porque yo, era, en un momento determinado, hay que aclarar. La, el plazo. Corrieron 4.000. Es claro. decir, que hay 2.200 que quedaron que afuera llegaron. Ah, pero muy bien. Lo bueno, del frade, frade fue harto pico? meritorio. Lo que pasa es que la imagen de Del imagen <risa> Comparando la... con el colombiano. Uno ve al colombiano que llega, no tiene una gota de transpiración, llega entero. Vos percibís que sale de ahí, se va a tomar un champú, se va a clavar 3, 4 milas 4, 5 rosarinas, <risa> se va de festejo. Y Del llega como operado de hemorroides. O sea, vos lo ves entregado. Y aparte ves atrás cómo los muchachos vienen diciendo, bueno, vamos, vamos, vamos. Va, claro. Y se van apagando las luces como en el boliche viste. Pero la verdad que, bueno, más allá de lo morada, negro, es admirable. Yo te juro, nosotros no, no apostábamos ese caballo, pero ni dos mangos. Nosotros pensábamos que te teníamos de, hoy por teléfono hospitalizado, con, todavía con los calambres hasta los premolares, y acá te tenemos. No, la, fue, la no fue una hermosura. Pero aparte porque... Uno después se pone a pensar, pero fue un cuarto de día uh -huh. corriendo, corriendo y caminando. Y es impactante cómo, cómo te quedás. Yo estaba muy desilusionado conmigo mismo en medio de la carrera. Digo, le estoy fallando a todo el mundo porque ah. hice... hice <risa> Todas las expectativas que hay en mí. Claro, enseñe, como deportista. Claro. <risa> porque había hecho 28 kilómetros a una velocidad que nunca la hice, porque claro. estaba tan entrenado... 6 minutos 15 segundos el, el Efecto de las bananas además. <risa> <Claro>. <risa> bueno, ahí me deshidraté. Y ahí dijiste, me fui. Me deshidraté, me, me, me descompuse, empecé a ver menos. Uh, digo, acá me horrible. muero. Ay. <risa> acá me muero lo único que me falta. <risa> Por estúpido además. Aquí pereció claro, en el kilómetro 28. En el kilómetro 28. <risa> Así que después entré a caminar, entré a caminar. Y me dolía todo, digo, ni caminando, llego, no, soy una vergüenza no. para mis hijas. Ah, ah, ay. <risa> mira cómo se metía presionado. No, esa culpa, man. No, no, pero no sabe lo que era. La desilusión que tenía: ¿qué hago? ¿Me mato? ¿No me mato? No, no la tienen adentro. ¿Qué pensará Belgrano? ¿Qué no te... pensará Belgrano? Claro. Si me vino a Belgrano el tipo, desarrapado, <risa> claro. de ahí, volviendo. Y de los del... últimos 6 kilómetros se me dio por correr y entra a correr, entra a correr y no paré, no paré, no paré, no paré y ahí se escuchó cuando llego, forest. cuando llego el secretario de deporte estaba emocionado y claro, me no. entran a tocar bocina no lo podían creer porque me habían visto destruido me habían visto destruido y me habían dicho... Un, una ambulancia me dijo, señor, ¿quiere que lo lleve? <risa> Digo, no, ni loco. Automáticamente queda descalificado si te subís no a la claro. loco otro me dijo, ¿quiere cortar camino menos? Pero ¿cómo voy a jugar? ¿Usted no, no te conoce? No, ni no idea. ¿no? No, no, no proponerte ponerte una trampa libro. vos? Claro. <risa> sí, sí, sí. Yo sabés cómo le entro por el medio del Parque de Independencia, incluso. Y te voy comiendo un chorizo con la barra brava, te haces ah, el jugador de fútbol. No, bueno. paso desapercibido. No, ¿Cómo tuvimos tiros barra brava en el medio de la maratón, todo? De todo pasó. Y llego, faltaban 30 metros, y uno me dice no, no. la organización, si te apurás, si podés apurarte, porque si llegás apurar. antes de las 6 horas, no te descalificas. No, no, no, no, qué y desesperación. Llegué me... a mi estilo en ese momento Dijiste, bueno. a correr lo más que podía. No sabe qué de estar tan lado no, corría. No. Y llegué faltando 7 segundos. Nana, no, no. impresionante, impresionante. Porque... Y ahí me la había llorado. Que es, que, es que no podía Pensé ser de otra manera sí, que eh, todo, todo en la vida del Me frade es épico brazos, como si <ríe> no fuera Rocky bien ¿no? como <ríe> claro, pudiste porque las tenías ahí que no sí, podía tener sí. ni fuerza bueno claramente todo es épico en la vida del frade esto no podía ser otra cosa que lo mismo épico Y acá estamos, disfrutándolo, vivito y lo Tenemos a Alfredo Frade En una semana en la que pasaron un montón uh. de cosas Más allá de El Frade Vos ya el lunes estabas recuperado como para... Yo estaba muy bien Sí, yo eh, el lunes tuviste, ya, tuviste que ir a, a, a atender una diligencia judicial ¿sí? Sí, para, sí, variar, sí, sí, para variar siempre El Frade Yo lo llamo, ¿cómo te fue en la maratón? Me he hecho mierda sí. Estoy en los tribunales, bueno, sí. siempre del Frade sí. Tribunaleando por ahí Tribunaleando y sí, sí. sí, ratificando la investigación que publicamos en su momento en la ex revista... Sí, ya está, la extinta. La extinta, el guardián, ratificando la, la información periodística en donde nombrábamos al doctor Marcos Escajadillo dentro de una serie de contactos narcos en la provincia de Santa Fe, así que ratificamos todo eso y aportamos documentación sobre ¿A... aquella investigación. ¿Encontramos la foto o no? La foto Está no apareció no, no, no todavía. Bueno, hay que cruzar los dedos, capaz que la encuentre el amigo Cándido, José. Sí, Cándido, Cándido si, le, si llega con Cándido la foto, nos avisa, por favor. Que la no, aparte él sabe que no le tiene había que avisar. Avísenos nosotros primero, por favor. Sí. Bueno, pero más allá de esto, una semana muy movida, ¿yo? Sí. Hay un montón de cosas para hablar a lo largo del programa de hoy, lo vamos a hacer, porque vamos a tener la oportunidad, si todo anda bien, de, de conversar con gente que nos va a, a dar una mirada sobre estos temas, pero yo la verdad quedé muy impactado con, con lo que aconteció en Europa, con nuestro Evo Morales. Eh, me, particularmente me llamó la atención el episodio ocurrido, no porque no sea propio de un imperio ...intentar recuperar el poderío imperial... ...que siempre quiso tener y que supo construir... ...a lo largo de, de más de 200 años de historia... ...sino porque, indudablemente... ...ese poderío imperial... ...tiene tantos efectos sobre naciones... ...que otrora también fueron en sí mismas imperios... ...que se puede manifestar de, de, de un modo tan alevoso... ...como el que se manifestó esta semana... ...ante la sola sugerencia de que se podía estar en este momento en, en, en digamos en una circunstancia para Estados Unidos terriblemente agravatoria y de qué forma respondieron los gobiernos italiano, español, francés de qué manera pusilánime demostraron que todavía siguen tributándole a ese poder de Washington así como uno imagina hacían lo mismo lo de las colonias de la Galia las colonias de España con aquel imperio romano sí, sí. de hace dos mil años ¿no? y vos sabés que me acordaba lo compartí con unas letras que, que, que después si alguno las quiero leer están dando vueltas por las redes sociales me acordaba una vez tuve oportunidad de charlar con un funcionario público de este gobierno que ya no está más y el tipo me dijo que me contó que había ido por primera vez a Washington y que lo había impresionado mucho No solo la arquitectura de Washington, que para quienes no lo saben, está en en, eso, en mucha sintonía con la plata, fundamentada en principios propios de las logias masónicas. Uh -huh. Está construida, gran libro El símbolo perdido de Dan Brown, a uh -huh. vos te va a gustar mucho ese libro, que, que cuenta esta historia ¿no? de, cómo, de cómo Washington fue construida y concebida teniendo en cuenta justamente la construcción del nuevo imperio. Washington se pensó como un imperio. Sus monumentos, su diseño, son propios de la capital del nuevo imperio, en la que se soñó cuando se empezó a erigir los Estados Unidos de Norteamérica. Está incluso construida a orillas de un río, como el Tévere, como el Tíber, en Roma, y a los pies de un par de colinas, como las Siete Colinas Romanas. Tiene muchas características propias de la cabecera de un imperio y vos sabés que este tipo me contó que le impresionó mucho algo que hicieron con él los funcionarios de la Casa Blanca que lo llevaban a ver por primera vez en entrevista a un presidente en aquel momento George Bush y fue pudiendo llegar por tierra lo hicieron tomar un barquito y lo hicieron entrar a la Casa Blanca por el Potomac que es el río que baña las aguas baña las costas de Washington cuando vos entras por el Potomac ves las columnas monumentales a través de las cuales vos ingresás ese es el secreto te muestran estás entrando a la capital del imperio te apabullan con la grandeza exactamente y me impresionó mucho porque esta persona había quedado eh, conmovida emocionalmente por esta circunstancia seguramente con la reminiscencia de aquellas relaciones carnales se acuerdan claro. que, que supimos tener con los estados unidos Pero indudablemente lo que intentaron hacer, lo que hicieron en realidad, fue de, de, de una vergüenza manifiesta, violatorio de todos los acuerdos y tratados internacionales, en perjuicio de un presidente tan soberano como cualquiera de aquellos que fueron permeables a las órdenes imperiales. Sin duda. Sí, inclusive creo que mucho más, debe ser mucho más representativo Evo Morales que muchos de los presidentes europeos que, o, o que el propio Barack Obama, ¿no? Desde el sistema de elección. Sí, además el que están de súper deslegitimados en, es, en el último es, periodo. Exactamente. Uh -huh. Muchísimo más legítimo Evo que muchos otros presidentes que lo están cuestionando. Uh -huh. A mí me impresionó mucho eso. Después, si podemos hablarlo, probablemente tomemos contacto con Confito, con, con Alf Aguirre. Este es un tema que me gustaría. Eh, compartir con ustedes, en un desarrollo analítico mucho más interesante que el que uno propone de arranque, simplemente enunciándolo al tema. Ahora, ¿cómo les complica América Latina hoy a todos los esquemas de los sectores de poder mundial? Porque esto me parece que es inobjetable ya a esta altura. Lo que significó Chávez, lo que significó en su momento la pelea que entabla Brasil contra las multinacionales de medicamentos para ...decir que las patentes son universales... ...y no le pertenecen a los imperios... ...te acordás esa lucha de Lula... ...fue muy fuerte Total. también en su momento... ...fue muy impactante... ...también todo lo que se ha generado... ...en América Latina... ...con lo que fue el golpe en Paraguay... ...el golpe en Honduras... ...cómo se hacen cada vez más fuerte en Colombia... ...porque necesitan que Colombia sea una quinta columna... ...aquí en América Latina... ...y a Evo Morales no le perdonan nada... ...absolutamente no, claro. nada... ...desde antes de la asunción ya hablaban... ...de Evo Morales como narco... ...nada menos que Estados Unidos... ...que maneja el negocio del narcotráfico... ...de América hacia Europa... Uh -huh. ...por eso fue tan impactante... ...y realmente Evo Morales... ...sufrió un secuestro... ...se le generó angustia... ...y además lo que significaba esta idea... ...cómo Evo Morales se permite decir que él es soberano frente al imperio. Esto es lo que no se le perdona a Evo Morales. Por eso es tan impactante realmente lo que se vivió. Pero además estuvo muy bien la respuesta de la UNASUR... ...y estuvo, me parece, muy bien lo que dijo Evo. A nosotros no nos va a temblar el pulso para cerrar la embajada de Estados Unidos... ...aquí en Bolivia. Creo que como nunca se puso de manifiesto ese odio visceral... ...de los supuestamente todos poderosos frente a un poder popular que nace bien, bien de abajo, y que se planta en eso, con la modestia y la humildad de decir, esto es lo que somos, vas a respetarnos porque esto es lo que somos. Pero, a ver, si uno repasa eh, la, la historia contemporánea de Bolivia, ni siquiera hace falta irte muy lejos, el antecesor de Evo Morales, el Goni Sánchez de Lozada, sí, sí. era un tipo formado en las universidades imperiales americanas. Era gerente de Coca-Cola. Gerente pero, de coca bueno, pero vos te, de sí, vos te acordás de Goni, vos te acordás Goni no hablaba castellano ¿no? bien claro, vos lo escuchabas sí. hablar y típico, hablaba, en inglés, hablaba en inglés y el castellano que tenía un castellano con acento sí, sí. sí, en Bolivia hay una película que se llama quién mató a la llamita blanca que es una película boliviana ¿no? y que de hecho en, en un momento cuentan que quien fue Miss Bolivia que era de Cochabamba, que era un flaco que en realidad no era de boliviano sino que era hijo de un embajador de los Estados Unidos en Bolivia, que se le adelantó el parto a la madre, que nace en Bolivia claro. por esta razón, que vuelve a Estados Unidos y fue elegido Miss Bolivia antes de Evo en Cochabamba, claro. ¿no? dentro de la media luna, está que siempre pretende desestabilizar el gobierno de... Eva. Increíble, <risa> increíble. Bueno, mucho para hablar sobre, sobre el tema este, eh, pero también hay un montón de otras cosas que están relacionadas con, con la situación de la Argentina y, y particularmente con lo que se viene en materia de proceso electoral, porque estamos, a ver, a un mes y, y monedas y días de las primarias. Sí, 14 tar... de agosto son, ¿no? No, el 11. 11 de agosto, mira, un mes... Un mes y cuatro días eh, de las primarias que nos van a permitir, nuevamente seleccionar candidatos para las elecciones generales de octubre. ¿Acá los candidatos pueden hacer publicidad? Sí, como siempre. En eh, las PASO, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí igual que en las elecciones. Exactamente, ¿eh? Pero se puede simplemente... O sea... Podés a partir de, se sortearon recién los espacios este fin de se, o sea, se, las claves se adjudican a partir de este fin de semana, vos tenés el cronograma electoral en el cual puedes pautar en los medios de audiovisuales, pero aún hasta el 12 de julio no se puede hacer publicidad que, por ejemplo, convoque a un candidato directamente a la Cámara de Diputados, o no puedes poner, por ejemplo, Marta Maffei diputada, sino Maffei al Congreso Nacional. Claro. Sin hacer sí, referencia al cargo electivo. Eso no está se propuesto. puede hacer. Pero algo. sí podés contratar espacios en radio y televisión no. para, para decir eso. No no. no, no, eso ya no se puede hacer uh -huh. más. No sé, eso está legislado sí, en la no, nueva nacional, ley electoral. No, está diciendo, pero para los, no, no, no. Solo se puede para los cargos locales, que yo en una, no sé, concejales, por ejemplo. Sí. Pero no, los, el resto está dentro de lo que tiene que ver con las condiciones comunes para todos los partidos. Sí, es que en realidad la ley pero, pero electoral... Pero que no se en todas las provincias igual. <risa> es que la ley electoral tiene adscripción de las provincias que adhirieron claro, claro. Y, y, tiene, y tiene reglamentaciones propias. Por eso, indudablemente, eh, habrá particularidades que se dan en Santa Fe. Sí, sí. Eh, ¿Qué sé yo? Esto pasa en cualquier legislación. Vos fíjate lo que está ocurriendo ahora con la legislación... De los edín. De los edín, de lo, del blanqueo que propone sí. el blanqueo de capitales, este eh, farabutesco que propuso el gobierno nacional. Hay provincias que adhieren, otras que no. Ahora, la adhesión... Tiene que ver con las normativas provinciales que se desprenden de la normativa nacional. Eh, vos no podés en Santa Fe, suponete, eh, restringir que un santafesino que quiera lavar la guita que... Vamos a suponer que viene... No, no eso no lo puedo mencionar. Eh, es que, no, tampoco lo puedo mencionar. Bueno, que viene cualquiera de los que tenían guita afuera, que la quieren lavar, vos no podés impedir como gobierno de Santa Fe que el gobierno nacional lo exima del pago retroactivo de los impuestos de vengado por la guita que no había declarado. Claro. Uh -huh. Lo que vos sí podés hacer como gobierno provincial es cobrarle, no sé, ingreso bruto por esa plata o cobrarle la renta ya sea de la provincia o del municipio si querés. O sea, ese tipo de, de restricción podés proponer. No tenés la magnitud de, de poder obturar la decisión nacional. En la parte electoral no sé cómo, cómo exactamente no será... No se va a poder hacer ningún tipo de publicidad en radio y televisión para los precandidatos a concejales sí. o dentro de todo lo que tenga que ver con las primarias. Uh -huh. Y eso afecta mucho, especialmente a los sectores minoritarios e incluso a los sectores que dentro de las fuerzas mayoritarias quieren disputar a los hegemónicos. Uh -huh. es, es muy fuerte la discusión que se dio esta semana y que se va a seguir dando. Y acordate que va a tener eh, mucha tela de aquí a las elecciones, no solamente de agosto por las Pasos, sino lo que va a pasar en octubre. Porque uh -huh. además, ¿cómo hace la gente para enterarse de todas las propuestas? ¿Y cómo hacen los candidatos para acercarle a la gente sus propuestas? Uh -huh. Es muy difícil. Sí, sí. Y otro episodio que ocurrió esta semana y que son de esas que a uno le gusta contar, porque en definitiva tienen que ver, Víctor siempre, Víctor General, Genaro, nuestro amigo y columnista, siempre las refiere como aquellas que ganamos y que muchas veces los enemigos, los, los que realmente están del otro lado del mostrador, no quieren ni siquiera que festejemos. Ocurrió un episodio en la provincia de La Rioja que da claramente muestras de que la lucha, la organización popular puede otorgar resultados en beneficio de la comunidad. Se logró desde la lucha de Famatina que el gobierno de la provincia de La Rioja rescinda el contrato que se había firmado con la empresa canadiense Ocisco para la exploración y la explotación de los minerales en el cordón del Famatina. Es una lucha extraordinaria que se ha ganado incluso en contra de los intereses del gobierno de la provincia de La Rioja. Y esto tiene que ver con esa cuestión que vos recién decías, Mauro, la presencia, la insistencia de los pueblos por más que sean minoritarios, se termina ganando. Y eso también es interesante como lección. Hasta las minorías pueden contagiar sus ideales y sus razones y terminan ganándose y terminan imponiéndose la batalla. Fue una fantástica y extraordinaria demostración de lo que puede nuestro pueblo, y como ellos mismos decían, nosotros ahora lo que queremos es cerrar lo que está abierto, uh -huh. van a seguir insistiendo para que se termine la minería contaminante en La Rioja, en Catamarca y por supuesto en la provincia de San Juan, entre otros lugares. Vamos a hablar también de lo que ocurrió con los ferrocarriles, sobre todo en el área metropolitana, luego del paro dispuesto por la fraternidad... Y los incidentes que tuvieron epicentro en, en el barrio de Constitución, en inmediaciones de la estación Constitución. Nos vamos a referir a este tema y a todo lo que está de fondo, el debate por la política ferroviaria que se está modificando, me pregunto, ¿está cambiando el rumbo y la orientación que tuvo durante prácticamente 10 años de gobierno kirchnerista ¿Es esto el efecto, la razón, qué, guarda, qué relación guardan estos incidentes y estos episodios con lo acontecido hace algunas semanas en, en, la, en una de las estaciones del tren Sarmiento, en donde una vez más tuvimos que lamentar muertes producto de un accidente, Me pregunto. Nos preguntamos. De todo esto vamos a hablar hoy. Tenemos un par de líneas telefónicas, señora. Sí, 011-4010-7157, 011-4010-7158. Un Facebook también que es sobre la hora, que nos pueden escribir ahí en el muro. Y tenemos un celular, ¿o no, Alfredo? Tenemos el celular. Ah, el el 0341-155-196-286. Y una pregunta, se viene el 9 de julio. Bien, bien. Se viene el 9 de julio. Julio. ¿Usted se siente que forma parte de un país independiente? Sí Muy o bien. no y por qué. Muy bien. Sí o vamos no, a y por qué? También hay Twitter, de ¿eh? ahí sí. pueden contestar, es. slh Radio, eh, por M990 espléndida, aquí estamos junto a Corina Duarte, a Carlito del Fra, un equipazo, eh, está hoy con nosotros Nati Palmeiro, le mandamos un besito, anda media, anda media clueca con una nana, esto tiempo la verdad que no nos depara no ayuda mucho. demasiada protección a la salud, 14 6, la temperatura, arrancamos la mañana con un tangazo como corresponde. Esa clase de tipo casquiveleta y variable El más cabal prototipo del tiempo por lo inestable Ninguna cosa te dura ni te preocupa ni importa Con cada nueva locura vas paladeando otra torta Subiste a un nuevo tren que Escoba Nueva va bien. Cambiaste tantos laburos que ya ninguno te queda. Me acuerdo que en un apuro fuiste faquir de vereda. Como no estaba a tu altura, te dio por hacer barandas. Pero esa mano era dura y te viniste en banda. Buscate otro sostén, escoba nueva, barre bien. Las minas sí, esto enloquece, si tuviste más de 21, pero al final te parece que no te gusta ninguna, perdura más un helado, el aromar de las flores y el sueldo de un jubilado, que tus mezquinos amores, cómprate alguna que escoba nueva barre bien. Y cuando llegue ese día que Dios te llame a su seno Va a parecerte una orgía poder tener tal estreno Pero después en la cumbre de aquella paz del eterno Por no perder la costumbre de que al infierno Múdate del Edén, escoba nueva mira que me dejaste un vetecito artístico Por supuesto, como todo lo que hace Emilio ¿eh? Eh, Escoba nueva <risa> se llama este tema Reinaldo Martínez Martín, Martín, Martín, Martín El Martín? nombre justo Reinaldo sí, va re sí. bien ¿viste? O sea, Como siempre, las escobas nuevas ¿eh? Sobre, la hora. Sobre la hora Todavía Hay tiempo para cambiar la historia Bueno, apenas segundos para el informativo de las ocho y media de la mañana, eh, entre otras cosas esta semana también eh, le está deparando a Alfred algún disgusto futbolístico, me imagino que no le debe hacer mucha gracia ver progresar en la Copa Libertadores a, la, a pecho como les dicen a los pechos. ¿eh? Eh, no, no quiero pedirle demasiados comentarios, pero indudablemente lo no. No, pero ¿sabe lo que tengo que decir? Que no tiene techo niún. Este es el problema más grande. Si sí, tiene pecho, pero no tiene techo. no, tiene techo, no tiene sí, techo. Sí. A mí Realmente... me dicen que pueden salir campeones del mundo. Yo los quiero jugar. Déjeme decirle que después de la exhibición futbolística que dieron en buena parte del partido que el otro Contra día le, le ganaron 2 a 0 al Mineiro con Ronaldinho, a Ronaldinho yo te digo una cosa, ese pibe Mateo era el que lo marcaba, sí. no lo dejó mover. Yo no parecía, te digo, parecía una sopa, lo tenían brochado ahí a, a Ronaldinho. Digo, eh, vaya preocupándose. No, no, yo ya estoy casi canallas es Van a tener que hacer un campañón eh, para los 17 años. Central no ¿verdad? puede hacer campañón si lo único que quieren hacer es negociado lavado de dinero <ríe> impunidad a los narcos que tenemos adentro. Vamos, todavía del Fra. <risa> y, viste viste. Y, y después vuelve a Rosario el tipo. Claro, sí, y sí, pone, sí. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo saludan, ¿eh? Para terminar, todo. <risa> o sea, no es que tío. tampoco... Claro. Claro. Impresionante. Por suerte Racing está mucho mejor. Nosotros nos venimos preparando a tambor batiente. ¿No es así, Pepe? Sí, señor. Ahora tenemos <risa> la cancha de clausura. Qué tú, equipazo. Siempre dos, una pálida. Dos usted, fechas sí, sí, bueno. dos fechas nos dieron por gastar independiente. Lo tenemos a Uche nosotros y se va con ustedes sí, sí. va bien Dicen. y Tresegué es horrible yo no lo quiero ni un figurita Tresegué Era corte me corte me no Vos nos pero... poner un corte así Una, una, una cortina que ni ni, ni, ni ni Seis meses después Tres le hace, un gol de pa, le hace un gol de palomita A Lopoi pero, pero a Ñuls en, un, en el clásico El 20 de octubre Y viene del frate Le saca el póster En vez de la medalla, total. total, total <risa> envuelto <risa> en una bandera Que dice te amo Perdóname Tres sigue. <risa> 31 de las 8 noticias En Splendid Radio Splendid Informa 8 de la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados, 7 décimos, humedad 99%. Dos chicas fueron atropelladas por un colectivo en colegiales. Una joven murió y otra sufrió heridas diversas. ...cuando fueron atropelladas por un interno de la línea 42... ...en el cruce de las avenidas Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Según las primeras versiones, las jóvenes cruzaron la avenida... ...por la senda peatonal con semáforo en rojo... ...y el colectivo no llegó a frenar a tiempo para evitar la tragedia. La joven que resultó herida fue trasladada al hospital Pirobano. Casi 600.000 menores estarán habilitados para votar en las primarias... ...la cifra representa un 2% del padrón... ...que asciende a más de 30.500.000... ...según datos de la Cámara Electoral... ...la habilita el sufragio optativo... ...de los jóvenes de entre 16 y 18 años... ...para las elecciones primarias del 11 de agosto. Venezuela le ofreció asilo al ex técnico... ...de la CIA acusado de espionaje por Estados Unidos... ...el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció... ...que decidió darle asilo humanitario a Edward Snowden. El mandatario dijo que tomó esa decisión... ...para proteger al ex agente de la persecución... ...que se desató en su contra por parte de los Estados Unidos. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos... ...humedad 99%, el cielo está cubierto... ...y la visibilidad está reducida por neblinas a 5 kilómetros. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio Publicitario. La Presidenta de la Nación se puso al frente de la campaña electoral. Porque no encontraron en el Frente para la Victoria nadie... ...que tuviera una gravitación sobre la sociedad. Por el otro lado, aparecen distintas alternancias... ...para pelear en el principal Estado argentino. El 11 de agosto, la provincia de Buenos Aires... ...tiene la llave de los futuros dos años... ...electorales de la Argentina... ...que van a terminar con el cambio presidencial... ...de gobernador y de intendentes... ...cuando se vote, ya en octubre, dos años vistas. ¿Usted ya tiene decidido el voto para la interna obligatoria? O lo está pensando. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De 6 a 9. De Rensis, ayer y hoy. Por Radio Espléndida. AM 990. Todas las voces. <risa> Domingueros. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. Economista, periodista y docente Tomás Bulat. Un mil es una cuasimoneda, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero es básicamente como era el patacón, pero en vez de ser de pesos, es de dólares. Domingueros. Domingueros. Domingos, de 9 a 11, por Radio Esplendente, AN990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Sobre la hora. Ay, 36 pasan de las 8 de la mañana. Sí, estamos, estábamos leyendo recién... ¿Qué es esta revista, negro? El parlamentario. El parlamentario. Siempre la... La agarra de acá adelante. La garra de acá una, una entrevista con el titular, el nuevo titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados, Mario Fiat, que es radical, ¿no, Fiat? Radical de Jujuy. Sí. Eh, sobre el tema del narcotráfico, un tema que... A ver, nosotros hoy veníamos hablando con mi hijo, con Ariel en el auto, sobre ¿cuán instalado está el tema en, la, en el debate social y político, no? ¿De qué manera se puede lograr que esta temática, que es una temática de altísima sensibilidad y de, debería ser de honda preocupación sí, sí. para todo el conjunto de la sociedad, y en particular uno entiende que lo que preocupa a la sociedad debería preocupar a sus representantes, no? Eh... ¿De qué manera logramos que este tema se, se inserte en la agenda política? No, no le dan bola. Esta semana ocurrió un hecho menor, seguramente de características informativas, que fue promocionado únicamente a fin de mostrar una supuesta eficiencia, que no es tal en la lucha contra el narcotráfico por el secretario de Seguridad Sergio Garni, que fue la extradición de Ignacio Álvarez Meyendorf. Yo te digo este nombre y vos te pasa absolutamente inadvertido Ignacio Álvarez Meyendorf está hace dos años detenido en el penal de Seiza y es un ciudadano colombiano que podríamos calificarlo como el tipo más importante a los efectos de lo que representa el lavado de activos y de dinero de los carteles colombianos en los últimos 15 años un tipo que fue clave y sigue siéndolo, él y su estructura para que todos los carteles colombianos lavaran dinero y hicieran prosperar sus negocios ilícitos al calor de un sistema financiero internacional que poco controla el origen de ese dinero y de esa guita. Se calcula que la familia de Álvarez Mediendorf, él y su hermano, ambos hoy detenidos, el hermano en los Estados Unidos y Nacho Álvarez Mediendorf aquí en la Argentina, tienen una fortuna, se calcula, de alrededor de mil millones de dólares. Ellos. Incluidas fincas, propiedades Insisto, no son una familia De dinero, sino que construyeron esto En los últimos 15 años Al calor de trabajar Financiando Y manejando las finanzas a los carteles Este tipo estaba detenido Acá y fue extraditado ¿Entonces que llegó a la Argentina? En el 2007 Lo detuvieron en el 2011 Tuvo entradas y salidas varias y diversas Y sí, gran parte de su riqueza la hizo acá Claramente, pero es que en realidad los negocios transnacionales, como le llaman, o globales, no necesitan cuerpo presente. Sí trabajó muchísimo en, la, en el primer tramo de la década pasada con una articulación ligada a los negocios de los narcos. Yo tengo anécdotas. Que eh, ya las contaré en, a, a su debido tiempo y en su, y en su debida forma, porque esto da para, para un libro que estamos elaborando. Pero cuando vos te das cuenta del poderío que manejan y que controlan, sos consciente recién de lo poco que importamos, no solo como sociedad, sino lo poco que importan nuestros gobiernos a la hora de marcar los controles. Yo te daré un solo dato. Álvaro Meyendorff estuvo detenido hasta el miércoles, momento en el cual Sergio Berni lo trasladó hasta Ezeiza, a donde un avión lo llevó a Estados Unidos a declarar. Eh, hasta ese momento estuvo detenido en el penal de Ezeiza. Gozó de los beneficios de un sistema carcelario que se los restringe al 95% de la población, que ya está allí está alojada, producto de los recursos económicos con los que cuenta. Vos sabés que vos podés comprar perfectamente tu comodidad vos podés vivir mejor dentro del penal de Seiza o de cualquier penal argentino de lo que vivís afuera, si querés si tenés el dinero para comprarlo un dato que del cual yo fui partícipe no protagonista, pero soy testigo presencial fue el día, no sé si lo conté acá ¿listo? fue el día en el que yo iba a entrevistar a otro colombiano detenido allí, por el libro este que estamos armando, y me encuentro con una comitiva médica ...en la puerta... ...del penal de Seiza. ...cuando yo pregunto... ...qué estaban haciendo... ...me dice... ...no, venimos a... ...venimos a ver a... a Nacho... ...el acento... ...me hacía suponer... ...que la persona con la que yo... ...estaba interlocutando... ...era colombiana... ...porque se daba cuenta uno... ...claramente que era un colombiano... ...cuando averiguo... ...qué estaban haciendo... Eh, lo, ...lo venían a operar... ...a Ignacio Álvarez Meyendorf. ...y yo pensé... ...en ese momento... ...caramba, un problema de salud... ...no, se hizo un lifting... <risa> trajo un cirujano Trajo un cirujano colombiano Para que lo operara Para que le retocara las patas de gallo En un quirófano Del penal de seis Entonces yo me río de esa situación escucha esta pregunta. Me río y digo, che, pero qué barra. este Este tipo Podían operarlo afuera y no utilizar las instalaciones Me dice, lo intentamos, sí, sí, fue así ¿Cómo lo intentamos? Sí Hace un par de meses se hizo ...un retoquecito en el pene... ...y lo hicieron en una clínica en Belgrano... ...pero hubo que movilizar 250 efectivos... ...por su seguridad... ...y pensamos que lo más práctico... ...era traer el cirujano acá... ...uno no imagina que cualquier... ...interno del penal... ...de cualquier penal... ...del Servicio Penitenciario Federal o Provincial tenga posibilidad de disponer cuando se quiere operar, hasta si los operan, en caso incluso hasta de necesidad extrema, ¿no? Pero, aparte haciéndose liftings, claro, eh, uno en las patas de gallo, otro en la gallina sería ¿no? Como, bueno. eh, pero esto muestra, es una pequeña muestra, un botón de muestra del poderío que ostentan, que manejan estos personajes, ¿no? Bueno, nada, vamos a, hablar, vamos a hablar más largo y tendido del tema del narcotráfico, aun cuando no les den mucha pelota a estas cuestiones. Pero ahora nos vamos a meter en un tema, Cori, que, bueno, a ver, a todos nos afectó. Me imagino que a vos particularmente... No, zafé. Zafaste, sí, no porque podía sos crear. usuaria del rock. Sí, zafé porque no, porque no vine a Buenos Aires ese miércoles y la verdad que... Es... Fue, lo veía por tele y dije, menos mal que no fue a Buenos Aires. No fue el caso de Manuel Rodríguez, que sí. Mirá, para Aires, el Como un montón de trabajadores y trabajadoras que son fundamentalmente los que hacen uso del servicio de transporte claro. público de pasajeros que tiene que ver con los trenes digamos yo me tomo el, igual nosotros pertenecemos a un grupo privilegiado de pasajeros porque hay un roca que te lleva más rápido a la plata que tenés una cantidad de ventanillas habilitadas solo para vos lo cual no es el caso de los cientos de pasajeros que hay en las horas pico a la salida de los laburos que se tienen que dirigir a diferentes lugares de Gran Buenos Aires en esos trenes que van no tenés lugar para nada, es un caos, hasta sacar el boleto es un quilombo. En fin, bueno, lo concreto es que hubo una medida... A ver, ¿cómo para... no, fue paro, no fue un paro, técnicamente, te quería decir. retención de tareas. Una retención de tareas, tal y como lo calificó el Secretario General de la Fraternidad, estamos hablando de Omar Maturana, eh, en, bueno, justamente una de las personas que fue más cuestionado por esta retención de tareas, que se hizo sobre todo porque se hizo sorpresivamente, en realidad desde algunos sectores es la crítica que se le hace, desde el Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, no solo se lo acusó de haber paralizado el servicio de transporte, sino también de ser los causantes de las cosas, que ocurrieron en los alrededores de Constitución porque lo que dijo Randoso fue bueno, nadie va a tomar el tren con un bidón de nafta. Ah. Eh, si les parece, escuchamos lo que decía Omar Maturano primero acerca de las razones del reclamo que lleva esta retención de tareas que lo hizo en la conferencia de prensa que hicieron al día siguiente, el jueves al mediodía y también en algunas declaraciones que dio acá Radio Espléndido. Esta protesta se podía haber resuelto porque se le pidió a los empresarios y se le pidió a, las, a los funcionarios que nos, nos envíen, nos envíen eh, si habían depositado o habían hecho los depósitos bancarios. A las 2 de la tarde nos cortaron los teléfonos, no nos atendieron y no nos mandaron los depósitos bancarios para que nosotros pudiéramos levantar las medidas. Esta fue la argumentación que dio el dirigente de la fraternidad, él y todos los dirigentes uh -huh. de la fraternidad, a, a momento de consultársele por qué habían tomado la medida de fuerza. ¿No fue la misma o el mismo argumento con el que el gobierno... ...pretendió calificar la medida. No, no solo eso, sino que, bueno, también otros... Eh, ...cómo podemos decir, no sé si compañeros... ...que sé yo, el Pollo Sobrero también cuestionó a Omar Maturano... ...por las declaraciones que hizo, dijo... ...históricamente sabemos que los aguinaldos y el salario... ...se le cobran el día 4, de hecho el año pasado también... ...o el otro hubo un paro... ...que también me acuerdo que la respuesta fue... ...no sabemos por qué, si se sabe siempre que se cobra el 4... ...que no era un argumento que, bueno, Sobrero ponía la duda... ...y de por qué se llevaba adelante esta retención de tareas... ...cuando todos saben cuándo se cobra. Escuchamos al Ministro del Interior, Florencio Randazzo. Esto se originó a propósito de una decisión que tomamos... ...que es colocar cámaras de filmación en las cabinas de los motorman. Es parte de un proceso de mejoramiento en la seguridad... ...por eso habíamos colocado primero cámaras en las estaciones luego en los pasos a nivel, después en la parte exterior de la cabecera de las locomotoras y ahora decidimos colocar estas cámaras. En el día de ayer, cuando la formación número 11 de la línea Sarmiento estaba a punto de salir a prestar servicio y era la primera formación que tenía este dispositivo. Nos encontramos con que en el taller de Castelar no la dejaron salir y amenazaron con un paro. Hoy cumplieron con esa medida en un paro salvaje, únicamente con el motivo de impedir que sigamos avanzando en un proceso que tiene como objetivo mejorar la seguridad fundamentalmente de los pasajeros y también de los trabajadores, de aquellos trabajadores que trabajan con responsabilidad. Esta medida por supuesto que perjudicó a más de 8.000 pasajeros que utilizan el servicio ferroviario, utilizando un falso argumento, que era el reclamo del cobro del medio aguinaldo. Esto es absolutamente falso. Los empleados ferroviarios, los trabajadores ferroviarios, en los últimos 8 años han cobrado el cuarto día hábil del mes. Como ustedes saben, hoy es 3%. Y hoy a las cero hora van a tener disponible no solamente el medio aguinaldo, sino también su salario. Bueno, era el Ministro del Interior y Transporte, entonces Florencio Rondazzo. La conferencia de prensa queda alrededor de las 6, 7 de la tarde. Sí, yo igualmente quiero hacer una diferencia acá sobre estas concepciones. Poner una cámara para controlar a los trabajadores es una violación a los derechos laborales. Uh -huh. Porque controlar a los trabajadores es algo que se mete en la intimidad del laburante cotidiano. Hay que cuidar a los trabajadores, no cuidarse de los trabajadores. Más allá de los dirigentes sindicales, más allá de las sospechas, fundadas o infundadas, poner una cámara para controlar a los laburantes es una actitud botona, es una actitud que va en contra del respeto por la intimidad del laburante y lo que en realidad le está diciendo al laburante, ojo que te estoy mirando, ojo que te estoy vigilando y es mentira, que de esa manera se controla la vida y la seguridad del laburante. Esa es una medida absolutamente patronal y que tiene poco que ver con la defensa de los intereses de los laburantes y de la gente. Ah, lo, que, lo que yo no terminé de entender, ahora vamos a seguir escuchando voces, es por qué si existía un argumento, vos perfectamente estás dando, yo no, no, no estoy, no, a ver, no es que no estoy de acuerdo, tengo una discrepancia con lo que vos planteaste que después la discutimos, pero si existía un argumento perfectamente valedero para justificar... En todo caso, esta medida de fuerza. ¿Por qué se argumentó lo otro? Uh -huh. Es decir, ¿cuál era el temor de la organización sindical si realmente el objetivo era defender de una violación a su derecho, en este caso a la intimidad del ámbito de su trabajo, eh, a, a sus representados? ¿Por qué argumentaron otra cosa? Siendo tan, en caso de ser mentira, débil la argumentación utilizada. Vamos a ver qué nos, qué nos apunta un eh, amigo de la casa, ¿no? Sí, Horacio Meguira, director del Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina. Lo escuchamos. Se responsabiliza al trabajador de años de desinversión, de negociados con sectores privados y el gobierno, de subsidios, es decir, de no haber restituido algo tan imprescindible como el transporte y tan necesario como los ferrocarriles en ese contexto la declaración de una medida de fuerza implica una demostración del profundo descontento que genera la culpabilización del conductor y a su vez el hecho de que las cámaras impliquen ante la opinión pública de controlar al que conduce cuando todos los sistemas de control eh, de señales y de vías se encuentran prácticamente obsoletos. En ese marco... Eh, ...nuevamente se repite un ciclo... El, ...la presidenta... ...culpando... Al ...sindicato y a su secretario general... ...y a su vez... ...las imágenes televisivas... ...culpando a los violentos... ...lo que se intenta mostrar... ...disimula... ...las causales reales... ...y las causales reales... ...es el sistema... ...de transporte ferroviario en particular... ...están colapsados... ...y el gran descontento se produce... ...tanto de usuarios... ...usuarios trabajadores... ...y trabajadores en general que viven... ...una situación de que todos los días... ...se pone en riesgo... ...la vida y la seguridad... ...del trabajador y de los pasajeros... ...que conduce. Lindo debate, este era Horacio... ...ahora lo vamos a seguir escuchando seguramente... ...pero es un lindo debate... ...esto porque... ...el argumento que utilizó... ...el, el gobierno para justificar... ...la instalación de cámaras... ...insistimos, cámaras hay... ...desde hace ya mucho tiempo... En la cabecera de las locomotoras que son las que apuntan hacia las vías, hacia el tránsito que recorre el tren. De hecho, lo que pudo determinar seguramente, no sé si un cambio, pero sí una confirmación, tal vez, del rumbo de la investigación judicial de lo ocurrido el otro día en la estación de, de, Castelar. de Castelar, fue justamente la imagen de un video que se difundió de ese tipo de cámaras, claro. en donde se ve ciertamente que el tren en ningún momento eh, atiende. El tren, no a la persona que lo venía manejando el motorman atiende una serie de señalizaciones que le aparecen a lo largo del camino entre una y otra estación pero lo que se discute ahora en todo caso, es si se deben o no, o si está bien o no instalar cámaras que observen el comportamiento del motorman es decir, que estén enfocadas hacia adentro de la cabina pero es el mismo argumento de poner cámaras en las calles de las ciudades es vigilar y castigar Es esta idea... Filosóficamente clarísima. yo estoy de acuerdo. Ahora, vos fíjate de qué manera eso puede servir a los efectos de prevenir o resolver una situación. Eh, el, donde el laburante yo, lo eh, tiene que pagar bien, él sabe hacer las cosas y para algo el laburante. Sí, claro, igual tampoco es, es la, el laburante. Digamos, el tema de las cámaras tampoco es el debate que plantea la unión ferroviaria, digamos, a partir de dar eh esta, a partir de realizar esta retención de tareas, precisamente no es desde el lugar en el que se están emparando. La fraternidad, perdón, está defendiendo vos más a los lograntes de la fraternidad que el propio Maturano, porque ah, eso sí es seguro, algo que me, no puso en no, no el, el eje de, de la retención de tareas o del debate. Eh, lo escuchamos, Escuchalo. justamente lo escuchamos eh, al respecto. Esta protesta se podía haber resuelto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 Para que nosotros pudiéramos levantar las medidas. Ahí contesta, ¿no? La inquietud. Eh, claramente la fraternidad alega que la... Un retraso en... Esa, en realidad... La bancarización del sueldo. Exactamente. Sí, de, y también, el, igual, en, más adelante, en parte de la conferencia de prensa, él también dice que, bueno, que esta medida no fue, hace hincapié en esto, no fue contra las cámaras de seguridad. Es más, dice que debería haber más cámaras de seguridad y que la formación de la que habla Randazzo no salió, no por la cámara, sino porque no estaba en condiciones de salir. Eh, interesante el apunte que nos hace bueno, no, sé, en un ratito vamos a leer los mensajes de los oyentes, pero que viene a cuento de lo que vos decías recién Carlitos, eh, vamos a escuchar otro testimonio más Sí, ahora. otro más, de otra de las situaciones que se dio, que, que está íntimamente relacionado con el tema del, del ferrocarril y del transporte público de pasajeros, que tiene que ver con ENFER, que es uno de los talleres, el taller de los hermanos Sirigliano uh -huh. precisamente, que era el que tantas veces hemos hablado aquí con Elido Beschi, que eran los talleres que eh, arreglaban, debían arreglar o reparar los trenes, que en muchos casos es evidente que esto no funcionaba de esa manera. Lo que contaban los trabajadores en, la, en el que realizaron en General Paz durante este, este día jueves fue que cuando los seriglianos caen en desgracia eh, con justa razón el Estado vacía los talleres pero... ¿Qué hace con esto? No cuida la fuente de laburo de todos esos trabajadores claro. que están trabajando dentro de los talleres del grupo siriliano, pero que en realidad sí saben hacer su trabajo. Lo que pasa es que siriliano no sabía llevar adelante esos talleres. Es por eso que están exigiéndole al Estado Nacional que se haga cargo de su fuente de trabajo, es por eso que realizaron esa protesta en General Paz y que plantean un poco la situación que atraviesan entonces los laburantes de estos talleres. Escuchamos a Ezequiel Peralta. Lo que nosotros concretamente estamos planteando es que eh, Siriliano sigue teniendo hoy en día las la, la reparaciones de, de los vagones y como empresario no está supiendo cómo manejar esta situación y lo que nosotros vemos es que ya con este, con este tipo de, de empresa no se puede seguir trabajando más y el Estado se tendría que, que intervenir en esta situación y tendría que hacerse cargo, ¿no? Nosotros venimos sufriendo prácticamente hace un año una precariedad en torno a, a, la, a lo que es el trabajo. Tenemos muy, muy pocos niveles de producción hacia adentro y lo que vemos es que a futuro nuestros puestos de trabajo están en, están en peligro, ¿no? Este era Ezequiel Peralta. ¿Es delegado de los trabajadores? De tra uno de los trabajadores de Enfer. Uh -huh. Exactamente, que es bueno. Estos talleres de los que hablamos muchas veces y que está bueno escuchar la voz de los claro, trabajadores porque, de ahí. Aparte, ahí aparece lo estructural en lo que dice claro. este muchacho. Uh -huh. Lo estructural es lo que significa. Un sistema ferroviario que sigue igual que en la década del 90. Después está lo otro. La medida que se hizo, lo que lo termina pagando es la gente. Claramente lo paga la gente. Y allí hay una decisión política, a mi entender equivocada que toma el gremio porque cuando vos te... ...pones a la gente en tu contra... ...después es muy difícil darle fuerza política al reclamo gremial... ...si es que realmente querés hacer un reclamo gremial... Uh -huh. ...porque acá está, acá está la cuestión... ...una mala decisión política... ...es realmente mala decisión política de parte del gremio... ...o es una acertada decisión política... ...para un fin político que no es gremial... ...sí, claro, para negoci otra negociación... Pero, ...otra negociación... ...pero lo bueno que se diga que eso lo dirimieron los trabajadores... ...cosa que es bastante difícil... ...porque en la Argentina... Rige el unicato sindical. Y esto, fíjate, fíjate vos, este es el punto que no se considera, pero que sí tiene en cuenta Horacio Meguira. El sistema es tan perverso que, por un lado, el gobierno estimula la permanencia del unicato en los sindicatos. Es decir, no corrige la ley sindical y no permite pluralidad y por el otro lado cuando a alguno se le va de la manada lo corrige con la utilización del código penal y una vez que se utiliza el código penal y se hace la denuncia y se intenta penalizar el conflicto le echan la culpa a los jueces que son incapaces de hacer cumplir la ley por lo tanto está descubierto el plan es perverso y además responsabiliza a quien no debe responsabilizar Escuchamos por último nuevamente a Ezequiel Peralta, refiriéndose al tema que, a criterio de varios, fue el disparador real de la medida de fuerza dispuesta por la fraternidad, que es la instalación de cámaras de seguridad dentro de la cabina de los motorman. Si bien tendría que buscarle una solución de fondo a lo que es el sistema de transporte, ¿no? por, por lo general siempre se tiende a desprestigiar a los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido habría que, que ser más claro en torno a, si se le plantea algo a los trabajadores, se le tiene que dar una solución concreta, ¿no?, también. Nosotros, ¿no? En, en, en México, no sabemos si se va a estalar acá porque no sabemos cuál es nuestro futuro, ¿no?, por eso también estamos en, en esta situación, estamos peleando para eso. Eh, en torno a que si se, si se instalan o no las cámaras, yo creo que hay... Hay que pensar en otro tipo de soluciones, o sea, la, la solución no es una cámara. Las soluciones pueden venir por otro lado, hay sistemas eh, en los cuales se puede garantizar el frenado de los coches sin la necesidad de tener una cámara hacia adentro. Eso también, pues, o sea, cómo está planteado el tema es, es una cuestión en que hay cosas más necesarias que una cámara, ¿no? El, el gran problema que tenemos hoy en día nosotros es Siciliano, ya que en ese sentido es por, por lo que estamos acá también y porque entendemos que con Siciliano acá adentro nuestras fuentes de laburo constantemente están en peligro, ¿no? Ni Clarín ni Periodismo sobre la, sobre la hora. Está claro, ¿no? Que, a ver, en la política de fondo todavía no se modificaron aspectos sustanciales. Esto que señala el amigo Peralta es determinante. Si vos seguís mandando a reparar a tus trenes, que todavía siguen en manos de las mismas empresas que colocaron el sistema ferroviario en el lugar que están con la complicidad de un montón de funcionarios, a una empresa que es controlada por la misma empresa cuestionada, La empresa de los hermanos Iriliano, ¿cómo se llama? Enfer. Enfer, Enfer, los talleres. Hay algo que no se está terminando de hacer bien. Yo voy a dar una opinión muy personal, como generalmente solemos hacer y con absoluta libertad. Yo creo que el cinerismo llevó adelante una política de transporte no solo errática, sino direccionada a continuar con los negocios pergueñados al calor del neoliberalismo de los 90. Durante la primera década, durante prácticamente la primera década, diría que casi la totalidad de su mandato. Sí, y déjame agregar, beneficiando a amigos directos con los que ahora está peleado, el caso de camioneros con Hugo Moyano. Exactamente, o sea, quisieron participar de lo que representó el ferrocidio argentino y lo hicieron muy eficientemente, dándole oxígeno a, a, a Moyano, a los camiones y a todo lo que representa un verdadero problema para el sistema vial argentino. Y no digo ferrovial, digo vial, porque los caminos representan un problema serio, caminero, en términos de organización del tránsito. Ahora, hace un año y medio, cuando, luego de la tragedia, de la masacre de Once, dijeron, algo tenemos que hacer. Lo pusieron a Randazo, que se puso la, el, el traje de bombero y empezó a apagar incendios. Randazo es uno de ellos, a ver, Randazo es PJ, Randazo es todo lo... Pero, Algo empezó a hacer, indudablemente, lo que está haciendo es absolutamente insuficiente para revertir 10 años, 10, digo, 20, 10 años de quinerismo y política ferroviaria errática, pero 20 si la medimos desde los 90 para acá... De ramal que para, ramal que cierra. Exactamente. La pregunta que yo me formulo y la di, y dejo abierto para que lo debatamos es si se está yendo en el sentido correcto y lo que hay que hacer es profundizar o si hay que cambiar el rumbo. Porque en definitiva esto es lo que empieza a emerger acá. Eh, yo creo que se frenó esto, pero después siguen con esto otro. Otro te dirá, están equivocando de medio a medio, no han hecho ninguna modificación estructural seria. Yo creo eso. Bueno. Yo creo que la política del kirchnerismo es continuidad de los negocios de los años 90, especialmente en todo lo que tiene que ver con lo estructural de la Argentina. ...en petróleo, en minería... ...con los autos, con los ferrocarriles... ...es la profundización de los años 90 en ese sentido... ...es la profundización de los años 90... ...y además es cínico el discurso... ...porque recién lo que escuchábamos de este trabajador... ...que te decía... ...yo no sé si frena la locomotora... ...la cámara, ¿te va a ayudar a frenar la locomotora? ...no te va a ayudar a frenar la locomotora... Y si la decisión es, vamos a solucionar los ferrocarriles comprando trenes a China que nos sirven, gastando mil millones de dólares, estamos en un negocio. No estamos en una solución. No es verdad que se quiera modificar la estructura de la Argentina. La estructura de la Argentina no se cambia. Lo único que han cambiado, y sí hay que reconocérselo, es la cuestión de las reformas. Pero lo estructural de la Argentina es continuidad de los años 90. Tres pasan de las nueve apasionante está el programa de hoy, hay muchísimos mensajes que están llegando a través de nuestra cuenta de Twitter e imagino también a través de los teléfonos, los recordamos Cori por favor 011 4010 7157 011 4010 7158 un dato porque estamos calentito y viene bien desde 1995 hasta la fecha por continuidad de esta política 105.543 personas murieron en accidentes viales Ponele una carita a las 105.543 personas que te da el número. El número es fácil de escribir. Ponele una carita. Explícale a la gente que es porque le falta una cámara. Déjense joder. Ay, cambiamos la hierba del mate y escuchamos las noticias. Radio Splendid informa. Hora 9, 4 minutos en todo el país. La temperatura actual en Buenos Aires es 14 grados 7 décimos, humedad 99%. El gobierno suspendió el viaje de la fragata a Libertad. La zarpada del buque escuela estaba prevista para este sábado, pero se reprogramó para el 2014. El motivo de la medida es que la tripulación pueda prepararse mejor. ...para un encuentro de grandes veleros que el próximo año visitarán la Argentina. Le dieron perpetua a tres policías por la muerte de un preso. Daniel Migone fue detenido por robar un estéreo... ...y horas después apareció ahorcado en su celda. Los policías bonaerenses dijeron que fue suicidio... ...pero la autopsia reveló que fue homicidio. El hecho ocurrió en la misma comisaría de la Plata donde desapareció Miguel Brum. Hay calma en el Cairo tras los hechos de violencia, sin embargo, crece el temor por nuevos actos de violencia luego de que los hermanos musulmanes llamaran a manifestar nuevamente contra el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi. La jornada del viernes dejó al menos 25 muertos en todo el país, entre ellos 5 policías y un militar. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos, humedad 99% el cielo continúa cubierto. Informó Radio Esplende. todas las voces. Espacio Publicitario De lunes a viernes De 9 a 12 Con todos los sentidos puestos en nuestra realidad Mario Mintz comparte con ustedes La mañana del país Mario Mintz Por Splendid Todas las voces Podés escuchar Radio Splendid En tu celular inteligente Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Cerebros en fuga con Carolina Chipola y Jorge Mansur Los sábados de 10 a 14. Cerebros en fuga por Radio Esplende AN990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. fondo nos metemos en los oyentes que por suerte son muchos y de muy variadas opiniones. Tenemos un par de, de líneas telefónicas, señora Duarte. 011 4010 7157, 011 4010 7158. La están siendo atendidas Furiosamente sí, sí, por sí. Manuel Rodríguez Ramiro Lorenzo. Sí, sí. Y está también quien las va hoy, que en ausencia de palmeiro bueno, son los Ariel Federico. ¿Cómo le va? <risa> <risa> Buen día, Maurito, ¿no esa la hora, ¿cómo están? ¿Cómo bien, bien, bien. Bien. Con frío también se ¿Qué suma. Pasó? ¿Eh? Se está, está con los brazos en el ángulo. Sí, está ligando el frío Allá. del Maquilola aire. Esta. Apáguenlo, de apaguen el es aire, aire apaguen el aire. Yo ya voy a bajar de peso y transpiraré menos. Apaguen el aire, carajo. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, maestro? Bueno han llamado y mucho, por ejemplo Augusto de Monte Chingolo, ¿Qué? dice me acuerdo que en el auditorio de Ate, el padre Farinelo convocó a Mercedes Sosa, a Víctor Heredia y a Jorge Lanata, Ajá. recuerda. Sí. Dice, pasando otro tema, dice, lejos de ser un abayasamiento avasallamiento, sí, está bien, creo que las cámaras le sacan responsabilidad al motorman Ajá. al estar todo el tiempo conectado online le da protección y colaboración si alguien se mete en la cabina amenazándolo con un arma queda registrado, la postura de Delfrade me parece principista pero no práctica siempre ¿Eh? es así, tiene razón <risa> <risa> tiene razón <el> docente. <risa> por otro lado, Alberto de Sarandí dice, lo mío es una negación total Desde un principio nunca fuimos ni libres ni independientes. Siempre dependimos de los españoles y de los británicos. Siempre nos sometieron desde la cultura y los meta mensajes. Mis felicitaciones a Alfrade, uno de los pocos que llegan al hueso. Vamos todavía, <risa> sí, el hueso casi llega el otro día cuando hizo 42 kilómetros arrastrándose por el asfalto, pobre. Mirá, Karen Fernández dice eh, lo de, en relación a lo de las cámaras: es para protección de ellos y de la gente a la que llevan. En caso de un accidente, si no es su culpa, se resuelve enseguida. En la vereda de frente, Marisa Garabano dice: ¿Por qué no instalan cámaras en el despacho de Randazo? ¿Queremos ver qué hace. Seguro que no le van a gustar demasiado. Hay que poner fin a la concesión privada del ferrocarril, confiscar los bienes que las concesionarias acumularon fruto de la malversación de fondos públicos y reinvertir esos recursos en la recuperación genuina del transporte público. Y ella misma dice, amén. Qué bueno. Está bien, está pues de bien. De acuerdo, ¿eh? El sermón de, de Garabano sería este. De que... ¿Qué, qué más? Marcelo de Rosario dice: ¿Qué pasa con Carlos del Frade? Epa. ¿Se va a postular en las legislativas? Explícame, no me dejes en banda, que si no, no tengo a quien votar. <risa> Un amigo, entonces. ¿Qué pasa, Marcelo bro? de Rosario? No, no, para estas elecciones no. no, no. Se está guardando 2015. Se está, 2015, 2015. <risa> está entrenando 2015? para los 86 kilos <risa> 2015 vamos por todo. 2015, ah. 2015 vamos por entonces, todo. Entonces, este mensaje es para vos: escucha Pedro de San Cristóbal. ¿Qué dice Pedrito? Dice, en San Cristóbal hay un graffiti que dice Carlos Delfra de Conducción Nacional No, no ¿Hay algún local partidario? Me gustaría <risa> acercarme a conocerlo No, impresionante. Eso, pero pero vale. 2015 post nos vamos afiliando perá, a, a, a perá, no, ¿Quién lo pintó? El no camión de domicilio no? Ese Es el festival. había pintado. Conducción ¿no? nacional. Pues. <ríe> qué fenómeno. espera, Miguelito Bordón, qué lindo. La parte de San Cristóbal, ¿dónde? El capital. No, muy bien, llorá, muy bien. Una foto. No, vamos a sacar una foto. Eh, claro, vamos a sacar no, una foto. No, es como los maratón. Claro. Con el fan Se la medalla. Llegando a la medalla y abrazado. Miguelito Bordón dice que. Me hacen reír, porque, a ver, acá me acusan de kirnerista en, en, en Duro de Domar me dicen que soy, que, que me hago el zurdo, y Miguel me dice qué distintos son los mellizos Mauro Federico, me pone. <risa> yo me quedo con el que panelea en Duro de Domar, diciendo abiertamente con el que conduce, qué dije, a ver, que dije que te parezca menos kirnerista o más trosco de lo que dije, Duro de Domar que además no, no es un programa político, además. Vos sabés que esta semana uno de los mejores... ¿Sabe los quilombos que tenemos, por decir lo que decimos, sí. en, en los ámbitos en los que lo decimos? Uno de los mejores elogios y que me sentí orgulloso, que se hizo un panel sobre periodismo y toda esta telenovela de la perversión y del morbo sobre sí. esta chica. Y casi todos coincidían, salvo ese muchacho Fer Federico, me decía. ¿Qué? Que tuvo una actitud seria siempre. Mirá qué bueno. Mira, eso está muy mira, bien. Mira. Eso está muy bien, porque eso tiene que ver con esa cuestión. Siempre uno es el mismo. Y me parece que son cuestiones interesantes para, para pensar. Un abrazo grande a Miguelito Gordón ¿eh? Ahí lo estamos viendo en, en, su, foto de, en su foto de Twitter. ¿eh? ¿Qué fue tiene Gordón ¿eh? Vamos Bordón y todavía. ¿eh? Bueno, no, no, la verdad que gracias por escucharnos y por opinar. También te quiero, les quiero contestar cuando hay alguna alusión personal claro. en cada uno de los mensajes. Mari de Wilde, por otro lado, un 9 de julio nos declaramos independientes de países extranjeros. Pero ahora no me siento libre porque tengo un gobierno que me pone el pie sobre el cuello desde que me levanto hasta que me acuesto. Muy Opa, bien. Muy bien, ¿eh? muy bien. Un montón de mensajes sobre la propuesta que hicimos respecto. Bueno, Garabano dice: del de Grosso. Garabano que tiene, que tiene pinta de trosca, me parece. Bueno, a ver, eh, Lorena dice eh, totalmente estoy de acuerdo con las cámaras es la manera de detectar qué sucedió si ocurre un accidente pero eh, que se ponen en jueces sí bueno eh. y tengo que detectar con la cámara, qué tiene que detectar con la cámara? que opine la gente, escuche, no? escuche no. lo que dice un escándalo escuche lo que dice Joel, Joel Ramos dice <risa> hace mucho que no hablo con el <risa> propietario de los escándalos de historia, claro. <risa> Joel Ramos, arroba Joel say no more es su cuenta de twitter, dice ¿Hay cámaras en el sector alimentario para cuidar lo que comemos los argentinos? ¿Hay cámaras en los despachos de los funcionarios públicos para defender a los argentinos de la corrupción? Sí, sí. El gran hermano nos vigila, dice Joel Ramos, en sintonía con lo que vos planteás. Vio que no, que no todos piensan igual, y eso está bueno. Eh, cuando preguntábamos sobre si somos realmente una nación independiente, a, a tres días de conmemorarse el aniversario de nuestra independencia, hay varios que respondían. Jacobín Mugatu... Arroba Mr. Mugatu, dice, puede ser, ya que estamos en la B, dice el, el, el gran Jacobín. Claro. Eh, dice, Mariana Hop, arroba Mariana Hop, dice, ¿no fue el jueves el día de la independencia? Qué lindo. ¿Lo vieron a Moreno en el besamanos el otro día del, de la embajada? Fue ahí en la embajada. ¿Qué hacía Moreno en la embajada de Estados Unidos el 4 de julio? Se iba se a iba Vierno Martínez, se iba a la embajadora Pero se había pasado lo de Bolivia ¿Qué, qué hacía la embajada de los Estados Unidos? ¿Quién sabe que algún día hay que quemarla? No, no, no, del flor. Está perdido, ¿cómo va sí. a no van a venir a buscar por apología del delito. De usted, usted es de los que sale con el bidón de nafta, por no, ¿sí? ejemplo. Sí, sí, los pasaportes de las Malvinas, digamos, todo a fuego. Bueno, <risa> es tan lindo el fuego. Digo, diga, diga abajo. <risa> Qué tira diga, diga, por favor. Por Francisco. último, Rolando de Temper le dice, nadie es totalmente libre o independiente porque todos somos prisioneros del sistema. Uh -huh. Assange, Evo, Snowden nadie es libre la libertad la paz y la felicidad son una mentira solo conceptos dice bueno Marcelo wow. Ferrioli dice ¿el periodismo es independiente? se pregunta ¿no? nos responde con una pregunta nuestra nación es un ejemplo para el periodismo servida del capital económico y manda saludos así como Lala Abrilios alo, arroba a Lala Abrilios dice por supuesto que somos independientes y luego del discurso de Cristina apoyando a Evo sentí que somos más independientes que nunca Bueno, opiniones diversas, che, okay. la verdad, nos encanta sí. que nos escriban y que nos dejen sus mensajes. ¿A qué teléfonos? A los teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas Entrevista. sobre la hora. 16 minutos pasan de las 9 de la mañana y recién hacíamos referencia, Carlitos hacía referencia a lo ocurrido en la provincia de La Rioja esta semana, eh, poniéndolo de manifiesto casi como un triunfo, bueno casi, porque casi, un triunfo de la movilización popular, lo dijimos desde el primer momento en que surgieron, me refiero a la resistencia que ejercieron un montón de ciudadanos y ciudadanas de, de los pueblos que se veían afectados por la política minera, que traicionando los preceptos y los valores con los cuales impulsó su campaña electoral, el gobernador Luis B. De Herrera eh, pretendió imponer en la provincia riojana El grupo que más resistió fue el grupo de Famatina y esas mujeres de Famatina que le pusieron la garra, el cuerpo, la vida a esta lucha contra la instalación de las mineras. La decisión que esta semana, seguramente forzado por las circunstancias, se vio a tomar, eh, se vio obligado a tomar el gobernador de Herrera, muestra a las claras que toda esta lucha no fue en vano. Le clavaron la rescisión del contrato a la, la Ocisco Mining y se tienen que ir. ¿Qué va a hacer? No van a poder desarrollar el proyecto con el que pensaban. Llevarse muchos dividendos de la Argentina y dejarnos un pasivo ambiental tremebundo Estamos en comunicación con Karina Díaz Moreno Ambientalista, asambleísta de FAMATINA Y una de nuestras voces preferidas a la hora de, de contarnos estas historias Hola Karina, ¿cómo va? Aquí te saludamos desde Radio Splendid. Hola, ¿cómo están? Buen día Bien, gracias por atendernos, muy contentos, che, por todo esto que ocurrió esta semana Danos algunos detalles de esta decisión Sí, mira, una pequeña batalla más, pero tenés que tener en cuenta de que primero ese convenio que firmó Eder Ejera con Ocisco, primero nunca se tendría que haber hecho, ¿no? Uh -huh. Porque llevamos ya una resistencia en eh, nuestro pueblo de, de más de siete años. Después, si, se tendría que haber, eh, si tendrían que haber rescindido el contrato, se tendría que haber hecho el 2 de enero de 2012, que fue el día que comenzamos el corte en, en Alto Callizal y por otro lado nunca estuvo en vigencia porque el pueblo de Famatina no lo permitió eh, nos pusimos al pie del sello en el corte de Alto Callizal el 2 de julio cumplimos un año y medio de corte y lo seguimos manteniendo porque no tiene ningún tipo de credibilidad en nuestro, en nuestro departamento Famatina fundamentalmente nos parece de que es otro manejo político de Bede Acuérdate que estamos cerca de las elecciones de octubre ...y que él con sus candidatos no está saliendo muy bien, que digamos en las encuestas... ...por estas mismas traiciones eh, seguidas que viene haciendo a nuestros pueblos. Eh, y por otro lado, al otro día de la ruptura de este convenio, salió Beber Ejera... ...supuestamente a decir que había oído el clamor de la lucha de Famatina... ...que por eso había roto el contrato y nos mandaba un abrazo... ...y nosotros no, realmente no queremos un abrazo al gobernador... ...lo que queremos es la ley que él mismo había hecho aprobar en 2007... ...y que después de ganar las elecciones... ...después de destituir a Ángel Massa y ganar las elecciones... ...la derogó para llamar de nuevo a todas las empresas mineras a la rioja... ...la queremos, nosotros queremos una ley provincial de prohibición de explotación minera... ...pero también queremos una ley nacional... Porque no somos eh, el único pueblo o los únicos pueblos que están padeciendo el saqueo y la devastación de nuestras tierras, ¿no? Uh -huh. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vos fíjate cómo está quedando Santa Cruz, San Juan, Catamarca, Jujuy, cómo, lo que pretenden hacer en Río Negro, en Mendoza, en Neuquén, Chubut, que sigue luchando. Queremos una ley nacional porque el saqueo que está provocando el gobierno nacional con estas... Eh, eh, con esta ley minera y con estos subsidios a las mineras es tremendo. El pueblo argentino está pagando para que devasten nuestros territorios, saquen y nos dejen contaminación a perpetuidad. También queremos deber Ejera que los más de 50 imputados que estamos por esta misma causa de defender el territorio y el agua se cierren nuestras causas Queremos saber quién fue el que dio la orden de la represión brutal que sufrimos el 11 de mayo. Queremos que restituyan a los siete policías que han trasladado el departamento Famatina por oponerse a reprimir o porque sus familias caminan con nosotros en las marchas. Queremos que dejen de perseguir a nuestro padre Omar y queremos que dejen de perseguirnos a los que estamos trabajando, ¿no? Uh -huh. Esta persecución laboral que hace Adriana Olima, la pseudo-diputada, junto con Beder. Claramente. O sea que el convenio, eh, sí, está bien, pero lo tendrían que haber roto antes o nunca lo tendrían que haber firmado, y hay cosas mucho más brutales que nos está haciendo ver derechera más allá de que sin ningún convenio no. Sí, está claro que además, como bien decías, eh, la efectividad de ese convenio nunca fue tal porque ustedes se plantaron no. y no permitieron que eso avanzara, recuerdo esa resistencia que impedía que los camiones, que, que todos aquellos que pretendían ir hacia la zona eh, donde se pensaba instalar el emprendimiento minero pudieran pasar, justamente fue lo, la, la real razón, la real causa que sí. impidió la instalación del proyecto y no esto que termina siendo, yo me imagino, eh, ver con pesar, diciéndole a estos muchachos, bueno, lamentablemente se nos acabó el curro por acá, busquemos por otro lado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, es así. Y fíjate vos de que, bueno, como te decía, hace un poco más de siete años que estamos en lucha y Famatina, eh, con esta minera, es la tercera que vamos cogiendo claro. eh, El 8 de marzo de 2007 cogimos a la mayor extractora de oro del mundo, Basic Gold, la misma empresa que está instalada en, en San Juan con el proyecto Veladero y Pascualama, uh -huh. que se le cayó del lado chileno también por contaminación ambiental. Eh, en 2011 corrimos a Shandongol, empresa china que pretendía explorar y explotar uranio en nuestras tierras. Y bueno, ahora estamos con Osisco, pero eh, con todos estos otros problemas, como yo te decía, las causas judiciales, la represión brutal por parte de Bede y del ministro de, de Justicia de La Rioja, que ahora es candidato, fíjate vos, a diputado nacional, Felipe Álvarez el que mandó a reprimir junto con B. el 11 de mayo pasado. Eh, y bueno, estamos pidiendo la renuncia al Ministro de Justicia, estamos pidiendo la renuncia de, de, de la que más provoca y, y, y al pueblo de Famatina, que es Adriana Olima, la pseudo diputada, que el año pasado la justicia electoral en un primer momento nos dio lugar al pedido de revocatoria popular. Pero después nos dijo de que la ley de revocatoria de inconstitucional, siendo de que los mismos funcionarios que están en la Yoja actualmente eran los que habían aprobado la ley ¿no? Eh, y se ven venir de que si nos daban lugar y revocábamos el, el el mandato de Adriano Lima como diputada provincial por Famatina íbamos a empezar a llover con revocatoria desde el gobernador para abajo Así que bueno, sí, decime. No, no, no, simplemente, para ver, justo metiste la pausa y te iba, te iba a decir que realmente, independientemente del contexto este que vos estás señalando muy adecuadamente, a nosotros nos parece destacable... Que producto de la lucha se haya logrado Aunque sea de manera simbólica eh, Obligado a estos personajes A que tengan que retroceder a una decisión Por eso queríamos compartir con nuestros oyentes esta, esta información Y que te escucharan Porque indudablemente de tu voz Y de tus ideas Y de todos ustedes en Framatina Se desprende buena parte de nuestro pensamiento crítico Respecto a la forma en la que se pretenden instalar Estos grupos transnacionales A explotar nuestras riquezas Y por eso como siempre queríamos destacarte Karina Sí, muchas gracias. Y sí, eso sí, tenés muchísima razón. La fuerza, la unión del pueblo es lo que está logrando eh, esto de que Bede Erejera tenga que echar atrás con la, eh, la rescisión del convenio, ¿no? Uh -huh. Es la fuerza del pueblo y la unión del pueblo. Pero te digo, el corte no se levanta hasta que no termine su mandato Bede Erejera o se vaya. Te mandamos eso un beso... Claro. Y tomamos el corte, los pobladores de Famatina... ...como un lugar de encuentro... ...y como un lugar de, de encuentro con el pueblo... ...y de encuentro con el turista... Claro. ...convengamos de que queremos fomentar el turismo, ¿no? En Famatina tenemos maravillas indescriptibles... Claro. Eh, eh, ...bellezas indescriptibles... ...ahí tenemos nuestros glaciares... ...y nuestra única fuente de agua, ¿no? Está claro. Así que queremos que el mundo... ...y que el pueblo argentino... ...venga y conozca... ...porque somos los verdaderos dueños de esto... ...y tienen las puertas abiertas de nuestra tierra... Pero no así nadie que tenga que ver con Mega Minería o con el Gobierno Provincial o Nacional. Un beso muy grande, Karina. Un abrazo grande y gracias por estar siempre, Mauro. Karina Díaz Moreno, ambientalista y asambleísta de FAMATINA. Tu nombre, ritual de cien milenios, semilla que florece, derrumbe y nacimiento. Y que me explote el pecho, que la distancia encoge, y que esperas del tiempo la gris verdad del hombre. que enreda vegetales que en las mañanas un delantal de sales que tu carne me muere muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios se las contamos en Sobre la Oro Sobre la Oro Pueblos originarios y distintas organizaciones continúan manifestándose todos los miércoles en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Escuchamos a Roberto Aramayo, quien informó que esta es la última marcha de los miércoles. Van a estar los referentes o los voceros de la cumbre de Formosa, tanto Amta Quiroga como Félix Díaz. Estamos muy eufóricos porque venimos este, con unas manchas importantes, no solamente en Capital Federal, Plaza de Mayo, sino también en Río Negro, Chaco, este, Bahía Blanca, Neuquén, Salta, Formosa también, con distintas actividades, unos haciendo conferencias de prensa, otros cortando ruta y otros este, movilizándose a las plazas de mayo. Así que es muy fuerte la movilización. En el marco de las actividades que encabeza Pablo Micheli en diferentes provincias de nuestro país como Tierra del Fuego, diálogo con la agencia de noticias de la CTA sobre las principales discusiones que tienen lugar por estos momentos en la provincia fueguina. Lo escuchamos. La preocupación fundamental de los compañeros de Tierra del Fuego es cómo crece la central, cómo se desarrollan cómo van consolidando diversidad de sectores que la integran. La verdad a mí me sorprendió la cantidad de delegados nuevos, la cantidad de sectores nuevos que hay dentro de la, de la CTA en Tierra del Fuego. Y bueno, me parece que en, hay, hay como que, que un tiempo de la dirigencia política hay una preocupación que pasa por un lado y un tiempo y una preocupación de, de los trabajadores que pasa por otro. En Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, distintas organizaciones, entre las que se encuentra ACMER, Tala, por el Movimiento Rosario del Tala Libre y Entre Ríos Libre de Fracking, junto a otras organizaciones de vecinos, declararon a la ciudad libre de esta práctica extractivista fuertemente contaminante. En diálogo con la Oya TV, esto decía Marcelo Oliveri desde el Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking. Nosotros lo que, lo que proponemos es que te hagan los estudios de impacto ambiental que corresponde, que la Secretaría de Energía, ...haga todas las, las investigaciones que correspondan... ...y que se declare entre ríos libres de fractura hidráulica. Nosotros estamos hablando de que la contaminación... ...que produce la explotación de los hidrocarburos no convencionales... ...es tan lesiva para el suelo como para el ser humano. Nosotros estamos asentados sobre el acuífero guaraní reserva mundial de la humanidad en el recurso acuífero. En el caso de las fracturas se está tocando la, la roca madre con el riesgo de traer a la superficie, uranio, radio y radón, con los componentes químicos que se usan para la inyección del suelo, también se puede hablar de etilbenceno, de toleno, etano, metano y todos los riesgos también que puede conducir a la contaminación del, del acuífero. O sea, acá estamos hablando ya de casi la destrucción del suelo organizaciones políticas se movilizaron a la casa de misiones para denunciar la desidia del estado luego del accidente donde fallecieron ocho personas la mayoría menores de 17 años Carlos Bertola, de la agrupación Quebracho denunció las condiciones laborales de los tareferos que además de tener sueldos bajísimos no son reconocidos por el Ministerio de Trabajo ante la constitución de un nuevo sindicato vamos con un pliego de, de, de tres puntos básicamente cuando hicimos Después de este hecho, una movilización al Ministerio de Trabajo, en Posada, detuvieron a ocho personas, más allá de maltratarlo mucho y todo, le quedó una causa abierta. Justo tuvieron la mala suerte, no solo de ser explotado, de ir con sus hijos a trabajar, sino de, de venirse a morir una semana antes de que en Misiones haya elecciones. Eh, con lo cual, Toda la ayuda o todo lo que podría haber llegado estaba mediado por ver quién era el grupo que sacaba ventaja. Pobladores de la zona del puerto de la ciudad Santa Fecina de Reconquista están en alerta ante la inminente inundación. La situación es similar a la que viven vecinos de otros pueblos y ciudades del litoral que esperan que no sea tan grave la crecida del Paraná y que además esté todo organizado para ayudarlos. Escuchamos algunas voces que fueron recogidas por el Instituto de Cultura Popular. Y nos estamos preparando, ya estamos preparando nuestras cosas, ya estamos. porque el agua no te avisa cuando viene ni te avisa cuando se va. Eh, yo no veo nada, yo no veo ningún movimiento. Eh, sí escucho por la radio que, que, que hay reuniones que se, con defensa civil, que hay reuniones, que, y otro, pero que hay lugares donde, donde se van a poner la gente, pero yo no veo que, que empiecen a trabajar esos lugares. Todos estamos preocupados y, y queremos ir en un lugar donde nos digan, bueno, vamos a estar bien, por más que sea que sabemos nosotros que tenemos que estar, eh, compartir con otras familias, pero llevar en un lugar donde nosotros estemos bien también. Para dar vuelta a la desesperanza, Sobre la Hora, periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Vamos rápidamente con las noticias y ya volvemos con la media hora, ¿qué nos resta aquí en Sobre la Hora? Radio Splendid informa. Hora 9.33 minutos, la temperatura en Buenos Aires 14 grados, 7 décimos, humedad 99%. Habló el motorman del accidente de Castelar a casi un mes del choque, Daniel López dijo, no soy un conductor suicida. López agregó que no estaba alcoholizado, no se quedó dormido e hizo todo lo posible para frenar, pero el tren no me respondió. Para proteger vidas necesito frenos, no cámaras, afirmó el conductor. Por las obras del metrobús seguirá cortada la calle Arenales, el tránsito sobre esa calle en los alrededores de la avenida 9 de Julio, en el barrio porteño de Retiro, seguirá cortado el tránsito hasta el lunes por la noche. Recomiendan a los automovilistas que como vías alternativas... ...utilicen las calles adyacentes... ...o hagan rodeos por la avenida Cerrito y Santa Fe... ...Alvear y las calles Libertad, Arroyo... o Bien Callao y Del Libertador. La selección de hockey sobre césped... ...busca la clasificación mundial... ...el equipo argentino juega ante Inglaterra... ...en una de las semifinales de la Liga Mundial... ...que se disputa en Malasia. La selección, dirigida por Carlos Retegui... Va por la clasificación mundialista, que logrará, si vence a Inglaterra o en el cotejo, por el tercer lugar de caer ante los británicos. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos, humedad 99%, el cielo permanece cubierto. Informó Radio Esplende. todas las voces. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Espacio publicitario. Los domingos de 11 a 13 los invitamos a escuchar Orígenes.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 Todo el básquetbol nacional e internacional, con Leo Bersesi y Armando de Gaudencio. Todos los domingos, de 23 a 0, por Radio Splendid. AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas Entrevista. sobre la hora. de la extorsión que hacen los punteros en los barrios. Nosotros vamos a organizar a la gente en el barrio para conseguir el agua, para conseguir la vivienda, para conseguir el saneamiento, o para conseguir que no te estafen o no te roben en el supermercado. Y lo hemos hecho sin punteros. De la gananza, para los monopolios, para esa empresa imperialista, para santos, para los Cargill, para la Barri, para los bancarios... Para eso sí, hubo ganancia fabulosa y para los trabajadores, ajuste, para los jubilados, no se cumple el 82% móvil. Que todos los funcionarios de la provincia, de todos los sectores que gobiernan la provincia, tienen que tener la obligación de mandar los hijos a la escuela pública y mandarlos también a atender al hospital público. Podemos tener candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, escuchábamos justamente alguna de las voces de la presentación en el Club Universal en La Plata. Esto fue el jueves, alrededor de las seis de la tarde. Escuchábamos a Marta Maffei, a Juan Carlos Alderete y también a, a Vilma Report, entre otros de los, que, de, de los oradores que tuvo este acto que estuvo lleno ahí en la ciudad de La Plata. Estamos en contacto con Fito Aguirre, nuestro querido amigo Adolfo Aguirre, candidato a diputado provincial por justamente Podemos, el dentro de la unidad popular, ¿qué hace Fito? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Me imagino que con mucha expectativa. Siempre que comienza una campaña uno tiene, tiene ese vértigo y esas ganas de, de recorrerse toda la provincia, ¿no? Para contar lo que tiene para proponer. Sí, hay mucho entusiasmo. La verdad que lo del acto en el Club Universal nos ubicó en, en la potencialidad que pueda tener eh, en este mes hacia las primarias este frente y bueno y también el objetivo de de poder eh, seguir incorporando legisladores eh, y concejales en distintas ciudades y a nivel nacional y en la en la legislatura provincial uh -huh. y seguir alimentando esta búsqueda histórica no de poder eh, eh, dar el batacazo en la Argentina con un, una propuesta frentista eh, sustentable, digamos En el pensamiento Y en la capacidad creadora Que tiene el Frentismo Porque está en, la, en las venas históricas De nuestro país eh, No solamente para la acción Sino también para la construcción De ideas para la transformación Para la emancipación Que es el pulso que nos está marcando Este tiempo En América Latina Que viene eh, sosteniéndose desde el caracaso hasta acá en en versión pueblos, ¿no? Uh -huh. Sí, en eso en eso concordamos, pues sabés que pensaba en, en cómo puede impactar en esta que va a ser la, la primera elección de, de UP ahora en, en Podemos eh, luego de lo que fue eh, a ver por llamarlo de alguna forma la frustración de la construcción frentista junto con el socialismo con otros sectores que quedaron en este caso ya en la, en la construcción que quedó remanente ¿no? luego de haber ellos adoptado la decisión de, de volver sobre sus pasos y, y acordar con, con los partidos por llamarlos de algún modo, los partidos estos tradicionales, estas maquinarias electorales como la el UCR y el PJ. Sí, ahí se, perde, se pierde una oportunidad superestructural, pero sigue la oportunidad eh, en términos de confianza de un universo importante del pueblo de la provincia de Buenos Aires. O sea, superestructuralmente se vuelve una camada de dirigentes a los lugares eh, más cómodos, digamos, de la gobernabilidad, de, del, del pacto de gobernabilidad que hay en la provincia de Buenos Aires, de que uno hace de gobierno y otro hace de oposición, pero atado a los lobbies eh, de la provincia de Buenos Aires, no a los principales lobbies de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Pero no se pierde la oportunidad en ese universo de más de un millón de votos que tomó la decisión de eh, guiar eh, las posibilidades de una alternativa frentista, ¿no?, que se dio en el 2011 cuando se votó al FAP, que creo que más allá de los eh, dirigentes también hay, hay, hay un electorado con esas características. Sí. Bueno, ese electorado es donde tiene que volver UP eh, liderando este frente eh, ...con este verbo, ¿no? ...por, por la positiva, Podemos... Eh, ...y con muy buenos candidatos... ...o sea, lo que dejó el Club Universal es... Eh, ...la potencialidad... ...de que no hay que estar explicando tantas cosas... ...porque... ...la... ...el currículum se ve en la... ...en la presencia de esos candidatos... Eh, ...y en la trayectoria que tienen... ...y en realidad lo que hay que hacer es ir a conmocionar Pueblo para que, que vote y acompañe este, esta, esta oportunidad, esta uh -huh. posibilidad. Aprovechándote, ya que te tenemos al aire en el último minuto, me gustaría pedirte una, una reflexión sobre lo acontecido esta semana con el episodio, el incidente del que fuera protagonista eh, involuntario el presidente boliviano Evo, Molar, Evo Morales. Bueno, creo que por un lado se está armando una nueva trama en Latinoamérica y en el mundo eh, esa trama está relacionada a cómo fue después la solidaridad con Evo o sea, allá fue el aviso en Viena eh, de lo que son capaces de hacer y en Cochabamba fue eh, la conexión de, de quienes estaban y quienes no o sea de qué manera se está armando una nueva trama, también viendo las ausencias que hubo en Cochabamba, con lo cual está muy fuerte el asociativismo entre Estados Unidos y China para controlar en gran medida eh, los destinos económicos y distributivos de eh, América Latina y el Caribe. Uh -huh. Empezando con lo que hicieron con, con Costa Rica, digamos que firmó tratados de libre de comercio con la Unión Europea y recuperó eh, relación diplomática con China eh, y después con el armado de la Alianza del Pacífico, que me parece que va a ser el tema de la semana esta que entra cuando esté la cumbre de jefe de Estado en Montevideo, y eh, la Alianza del Pacífico también ya hizo un aviso. Uh -huh. O sea, hubo doble aviso. Eh... ¿Qué hacer cuando se quiere jugar en primera y no te da? ¿no? ¿Cómo te responden? Sí. Y por otro lado, cuando querés buscar solidaridad y hay algunos que ya están en otro juego. Me parece que son los dos datos que yo tomaría a tener en cuenta para seguir los movimientos que está teniendo el internacionalismo hoy. Fito, un abrazo grande. ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, viejo. Chau, chau. Adolfo Fito Aguirre, candidato a diputado, en este caso por la provincia de Buenos Aires, de Podemos. De Podemos. ¿Eh? Sí, es. es Se... Este frente conformado por eh, Unidad Popular, por el MST, por el PTP y por el Partido Social. Balbuceos Editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Bueno, arranco con los oyentes que en este caso hacen llegar sus mensajes a través de la cuenta de Twitter, @slhradio. Eh, yo quedé muy impactado con la frase que nuestro compañero Pepe leyó de Daniel López, el motorman del Chapa 1, en declaraciones a la CNN. Hizo una, le dieron una entrevista a la gente de la CNN, junto con su abogada, y... Dijo una frase que a mí me, me conmueve. Dijo, para proteger la vida de los pasajeros necesito frenos, no cámaras. A raíz de esto eh, surgieron. El secretario general del sindicato del Estado de No, es fuerte, es fuerte. Podemos no creerle al compañero, eh? podemos no creerle al trabajador y decidir que no, en realidad pero... fue un acto suicida el que cometió. Eh... Pero esa es la perversión, que el muchacho se haga cargo de todo el la estafa uh -huh. el saqueo y el negocio que se ha hecho sobre los ferrocarriles mirá qué perverso que el sistema que siempre o la culpa la tiene el muerto uh -huh. o la tiene el laburante uh -huh. es muy perverso Pero el sistema este claro este... Bueno. bueno, a ver eh, eh, vamos a escuchar las voces de los oyentes que este segmento sí. nos lo propone Raymond Borda dice arroba Raymond Borda somos muchos los que trabajamos vigilados por una cámara y a ninguno se nos ocurrió quejarnos y mucho menos hacer un paro y está mal quejese si vos sos bancario me imagino que estás acostumbrado. Sí, vos sabés que el otro día fui a una panadería y tenían una cámara en la zona de las cajas sí. de la cocina. Veían toda la cocina desde la... O sea, para que el que está laburando no se pueda comer un pedacito de medialuna, de medialuna que está ¿no? cocinando, claro. ¿entendés? Para uh -huh. eso la cámara ahí. meridel 77 María, es ella. Obviamente estoy de acuerdo sí. con la instalación de cámaras, ¿por qué no voy a estarlo? Eh... Arroba11-Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, se presenta, dice, claro que estoy de acuerdo, si se hubiesen puesto antes, hoy sabríamos si el Motorman Córdoba se durmió el de 11, ¿no? Se desvaneció o por qué no frenó. Eh, en respuesta a lo que planteaba aquí el Motorman del Chapa 1, esto de que para proteger la vida de los pasajeros necesito frenos, no cámaras, Agustín Carrizo, arroba Agustín Carrizo, dice, sabe que los tenía, si no hubiese dejado de dar la señal de hombre vivo Bueno, montones de mensajes. Ari, ¿vos tenés alguno por la línea telefónica? Sí, cómo no. Eduardo de Congreso, por ejemplo, dice ¿Por qué Mauro no tiene la misma actitud que tiene este, en este programa Enduro de domar Pregunta. Porque es bipolar, Mauro. Dice, no espera, dice. <risa> tiene problemas de bipolaridad. Está todo bien con ganarse la vida, me aclaró, ponerlo entre comillas, pero me gustaría saber si tiene principios y cuáles son. Sí, en realidad tengo principios, dice. Si no le gusta, tengo otro, lo podemos cambiar. Pero de todo que no entiendo la pregunta. Este fin de semana tenés uno para la semana ¿tú? ¿tú para el fin de semana. Esta, se esta <risa> semana me generó un bolón más. Está bien, no importa. Muchas gracias, mis amigos. <risa> métale vamos Adriana de y Bueno, a ti. pero déjeme decir amigo, Sí. Te digo, te digo lo que Yo a me parece que es injusto eso, porque viene poniendo la cara todos los días, Mauro. Todos los días pone la cara todos los días, todos los días y así cobro para que... el campeonato, me están pegando de todos lados. No, pero me parece que esa, esas, son cuestiones que a mí me parece que la gente lo tiene que ver a la larga o a la corta. El que pone todos los días la cara, de forma pública, da cuenta por sí mismo y por su historia. Ahí está el tema. Y además la historia sigue, sí, va a seguir poniendo la cara. Pero además digo nada lo, se define lo, en un minuto. Sobre nada. el tema de trenes que fue lo que discutimos hoy, dije exactamente. Exactamente lo mismo el otro día en Duro de Mar, hablamos poquito porque ahí no te dejan hablar mucho del tema, pero dije exactamente, la vez dije el quirenismo durante 10 años hizo negocio y hace un año, cuando asumió Randazo, intentaron darle una modificación, un cambio. Podemos discutir si es estructural o no, pero de un año para acá hay un cambio. En, por lo menos, la cosmética de la política ferroviaria. Dije exactamente lo mismo. Que me miraron medio mal, como ¿cómo? ¿10 años de negocio? Y sigo 10 años de negocio. Sí, es, igual está. O, ¿o me qué parece, fue Jaime, el, o qué fue. Piola, lo que conversamos la última vez con Elido Beche al respecto. Que las inversiones deberían llegar. Hoy las inversiones favorecen los negocios. Porque hay toda una trama atrás que sigue sin tocarse. Entonces, estas cosas pasan permanentemente. Yo también eh, destaco algunas cuestiones de la que tiene que ver con la gestión de randazo uh -huh. del Frente del Ministerio de Transporte. Porque algunas me me vinieron bárbaro a mí, claro. es un lugar muy individualista realmente eh, pero la verdad que sí que o sea, se hacen inversiones de, de fachada pero cuando te cambian de vía fuiste, eh, tardaste otra vez tres horas, es un cachito de derramar de lo que está mejor uh -huh. Adriana de Verazategui dice, en lo de Castelar los actores son varios el gobierno, los trabajadores, la empresa, los talleres Mientras investiga, deciden por las cámaras y con esto de alguna u otra forma se induce a estigmatizar a los trabajadores. Pero por otro lado, Maturana no pudo decir en público por qué paraban. Hay algo que no sabemos, dice Adriana de Berazategui. Uh -huh. Sí, sí, a esa, a esa idea era la que por lo menos nosotros también balbuciábamos en ese sentido de lo que expresa Adriana, porque si hay un error político, el error político es porque se jugaba política y no se jugaba una cuestión gremial claro, fíjate, Raymond Borda que recién nos mandaba un mensaje, dice no me parece que por más desacuerdos que tengan con las cámaras uh -huh. se caguen en millones de compatriotas y paren esa y es la otra cuestión claro o sea Sin duda. acá y de fondo está esta discusión de por qué dispusieron el paro porque la de, insisto perdónenlo lo del paro lo de la retención, retención de tareas tarea. por qué lo hicieron si fue o guardó eso relación con la cuestión salarial del, del del supuesto incumplimiento del pago de aguinaldo que el ministro Randazzo dijo que no fue tal o si tuvo relación con este con este intento por instalar cámaras en las cabinas de los motorman Juan de Tablada dice, le quería preguntar a la oyente que dijo que se sentía más libre desde que tenemos a Cristina como presidenta, si habla de la misma Cristina de la ley antiterrorista y si es la misma Cristina que no se pronuncia en contra de los atropellos de las megaminerías. Muy bien, me imagino que debe ser la misma, sí, sí, claramente. Por otro lado, Sara de Parque Centenario dice, esto es todo más de lo mismo. Nada más y nada menos. <risa> en relación a que a todo, a todo. ella eh? dice un todólogo. Un genérico. Sí, un genérico. Eh, ayer entrevistando, escuchando a Argentina Quiroga, una de también de las de la comunidad Guarpe de, de San Luis, eh, de San Juan, perdón, decía que Le gustaba mucho que Cristina hubiese dado todo su apoyo a Evo Morales y se preguntaba también por qué de la misma manera, ya que le daba un apoyo al, al, al gobierno plurinacional, no recibía, por ejemplo, a los QAM en nuestro país. Una pregunta interesante uh -huh. también, ¿no?, para hacerse. Sí, es que me quedé pensando. Los oyentes de esta radio... El, si hay un oyente dando vuelta que escucha el programa de lunes a viernes, el otro día lo entrevistamos a Randazo, acá en el programa. Justo habíamos sacado a Horacio Caminos... Que era que es el secretaria de prensa de la fraternidad anunciando eh, la, la medida de fuerza y lo sacamos a Randazo. Antes de que hablara con todo el mundo, ya venía caliente Randazo porque se estaba toreando con, con los de la fraternidad en la negociación. Esta y le dije exactamente lo mismo que acabo de decir a Randazo. Si se pudiera encontrar esa grabación, le dije esto que acabo de decir. La verdad, que usted, el quien se tiene que hacer cargo de los 10 años, papá, papá. Pa, pa, y el tipo me dijo, tenés razón o sea, eh, como, como reafirmando esta cuestión de que cuando vos dispones un cambio de política, cosmético por encima, pero un cambio de política al fin, cuando separás al tipo al que protegiste durante siete años porque te fue funcional a tus negocios, como es Ricardo Jaime, indudablemente estás aceptando tácitamente que le pifiaste. Aunque yo no me la imagino a Cristina por sus características eh, de, de carácter. Decirme equivocado. Pe, pe, pidiendo perdón. Va a pedir perdón. Va a decir, bueno, che, muchachos, disimulemos. Muti por el foro, tiramos una bomba de humo y tratemos de salir como podamos. Señor. Héctor de Don Bosco dice el descenso de independiente me dolió pero que Moyano sea del rojo me da vergüenza dice <risas> yo, ayer vos sabés que ayer en Duro de Omar vi, vino Fidel Nadal a tocar en el medio de una boluta de de marihuana y, y estuvo Pedro y, para, y estuvo Pedro Troglio ¿no? En, en, oh, el, yeah, el verdadero fallo yeah, grande yeah, eso, Pedro yeah. un fenómeno Pedro y yo en un momento determinado me vi y estaba hueco también yo, me, me vi rodeado de hincha independiente Pedro fanático del rojo fanático del rojo y ahora como dijo elegantemente ayer pero ahora mi corazón zona ...de gimnasia, lógicamente... ...y Fidel Nadal también, otro fanático del Rojo... ...hay cada día más hinchas del Rojo... La y. gente esto... de La Plata te va, te va a discutir... Eh, eso, ...no, bueno, ¿eh? pero Pedro... Pedro, <risa> ...Pedro se crió en una familia de hincha del Rojo... ...y como siempre... Eh, ...estas personas después terminan adoptando al club al que del que se enamoran no ha pasado seguramente con muchos qué sé yo yo imagino Miguel Ángel Russo debe ser estudiante me imagino ah, digo, estudiante, claro. Pero sin embargo el centralista lo siente de central No le digo el dato de alguien porque mira, mm. vamos a generar Ay díganlo dígalo. No. Trae, trae, dígalo. No. hoy como estuvo hoy dígalo, cerremos no. pongámosle el moño ¿eh? Espere un par de gente más <ríe> y, y, y el fraile te dice sí. quién. Por último, Beatriz de Recoleta dice sí. no quieres, Nadie quiere llegar al poder para jugar a favor del bien común Todos son ambiciosos e incontrolables Muy bien, bueno pues ¿sí que Estoy leyendo las declaraciones de, de López eh, ¿López fue? Daniel López, el, el maquinista, maquinista el motorman. del Motorman del Chapa 1 Que es la formación que impacta contra la que estaba detenida en la estación de Castelar Y yo no, no, no me puedo contradecir, uno no puede ir en contra de la historia y del pensamiento que uno ha tenido siempre. Eh, cada vez que hay una circunstancia en la cual hay un laburante de por medio, yo no puedo hacer otra cosa primero que creerle al laburante. Para mí la derecha, que casi te diría que es una cosa congénita, ¿no? O sea, si yo tengo una versión de un empresario o de un funcionario y otra de un laburante, lo primero que tiendo a hacer... Ante la falta de evidencia es creerle al laburante. Esta semana se presentó un video que realmente desde el punto de vista mediático fue muy contundente que mostraba de qué forma, la interpretación era, de qué forma había habido una falla humana en el accidente, de qué manera el motorman había desatendido señales de advertencia sobre eh, la inminencia de un choque o de la presencia de una formación. Acá en este, esta entrevista que hoy reproducen varios diarios que dio ayer a la CNN, López, dice, está editado ese video. Si lo ven en completo se van a dar cuenta la forma en la que yo estoy tratando de accionar el freno en varias oportunidades y reportando que no lo puedo lograr. Si realmente esto es así, es decir, si realmente editaron el video miserablemente para omitir las referencias que López dice hizo sobre la falta de freno, Estamos en presencia de una canallada tremebonda. Que el único objetivo que tiene es lavarse la mano de, de un accidente que costó tres vidas nuevamente, en este caso, y en la que se pretende involucrar como prácticamente único responsable al laburante que estaba ahí. Uh -huh. Sí, sería una perversión enorme. Ojalá que se pueda difundir. Ahí tendría que estar el muchacho este del sindicato. Eh, pagando Maclano. lo que sea necesario pagar. Para poner el espacio en los canales de televisión del video en bruto, como dice sí. el, el chofer. Que debe estar ese video, me imagino, porque, a ver, esas sí. cámaras se deben estar en la, en la um, causa judicial, las debe tener el juez. Sí, pero además no solamente estamos hablando de las personas que murieron, sino también de las personas que quedaron heridas. Una de las historias de este nene, de un nene que iba con la mamá y otro hermanito, que casi pierde el pie, que está internado en el hospital Posadas. La madre iba con ellos en ese tren porque iba al penal a buscar la plata que el padre cobra que está preso. Termina uh -huh. internada en terapia intensiva desde hace semanas en el hospital Posadas. Un nenito de tres años. Uh -huh. Bueno, che, eh, muchos mensajes más están llegando, indudablemente. La gente está entusiasmada, caliente, con ganas de hablar. Perro muy macho, dice, no, no quieren cámara porque llevan trolas a cambio de sexo en las cabinas. <risa> no, hay alguien que mostró un video también. En donde, a ver, indudablemente, en los lugares de, de trabajo... Deben pasar un montón Estado, de cosas, ¿eh? sí. no te digo lo que son los canales de televisión porque te, claro. me, me, me vas a pedir venir a conocer <risa> uno. Pero es increíble cómo nos inyectan la cobardía, claro. vos sabés que estamos, yo estoy convencido que el sistema te induce a la pedagogía de la cobardía, te enseña a ser cobarde, es mucho más fácil desquitarse con un trabajador que desquitarse con un empresario. Jamás le vas a echar la culpa al que está arriba. Siempre le echas la culpa al que está abajo o al que está al costado. Ajá. Eso es pedagogía a la cobardía. Eso te lo impone el sistema siempre. Es increíble cómo estamos desmenuzando, haciendo una arqueología, una especie de ADN, le vamos a pedir al laburante. Cuando en realidad el laburante labura con lo que le dan. Lo que le dan es lo que está. Y lo que está es porque hay una decisión política y económica que esté. Es una cuestión de clase, pero además es una cuestión concreta de conciencia. Vos vas, laburás y haces lo que podés allí en medio del laburo. ¿Vos tenés la culpa? El laburante tiene la culpa. Somos tan cobardes, tan cobardes, de no querer ver que la responsabilidad están en los que manejan las cosas. Una pista, Alfredo. una pista para despedirnos. ¿Quién es ese técnico que es hincha de qué club? Potencial campeón de América. ¡Ya ¡No! está! ¡Martine! ¡Martine! No me diga que Martino. ¡No! No Era, era Bueno, claramente Claramente, claramente. Lo, que usted usted lo que usted dijo de Trolio. Lo que usted dijo de Usted sabe que yo Debo te, te decir Pero Trolio No dijo que era estudiante Trolio no, no, no. dijo que era <risa> independiente ¿No es lo mismo, gente que <risa> diga que era? No, no, no ¿Eh? voy a es El emblema El mejor jugador El que mejor pie tenía El mejor técnico de la historia Imagínate si un día se conoce Que no es pecho Es canalla No ¡Ah, Todavía <risa> Señores, señoras Nos recordamos el sábado que viene a las 8, eh. buena semana, chao. gente.